En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos desde ahora mismo hasta las 4 y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos en este momento. Tenemos una etiqueta Almodía Rosa Vientos. Uno de los invitados de esta noche me ha dicho una frase que es para apuntar. Me decía que éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no nos habíamos dado cuenta de ello. La felicidad está en saber qué significa y qué valor tienen las pequeñas, grandes cosas. Pero que nadie lo equivoque. Tenemos que saber cuáles son las pequeñas, grandes cosas. Y saber que hay que luchar por ellas. Por hacer la utopía... Realidad. Un beso, una caricia, un abrazo, el sonido de la boca de alguien, eso es felicidad, pero no es la meta. Todo lo que está ocurriendo nos hace pensar en que no podemos dar nada, por cierto, de un momento a otro, lo bueno te lo quitan, de un plumazo. Tres cuartas partes de España están ya en fase uno. Os envidiamos, pero lo hacemos sanamente. Dadnos un poco de vuestra felicidad. Nosotros estamos en un programa de radio trato hecho insistimos, recordamos las rosas vientos hoy hasta las cuatro y media de la madrugada desde ahora mismo desde las 12 y 34 minutos Almodía rosa vientos en nuestra etiqueta en twitter Sergio Monforte al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la condirección Javier Sevillano en redacción y producción Los instantes eh, charlamos con uno de los investigadores de fenómenos extraños más importantes de nuestro país un hombre que nos imaginamos ahora mismo confinado con su pipa con sus libros con sus eh, máquinas con sus misterios con sus enigmas él es Pedro Ambros los datos hoy hemos tenido 87 muertes eh, por coronavirus no hay que decir Que es una barbaridad, es una barbaridad, eh, pero sí hay que decir también que es el dato más bajo en 12 meses. Bajar de 100 era algo que se veía lejos, eh, pero lo hemos conseguido hoy mismo. Ya se ha recorrido esa distancia. Posiblemente el dato se corrija el martes y suba, pero bajar de 100 era la fase 1 del triunfo. Pero cuando se bajara de esa cifra los eh, brazos, y tenemos eh, que seguir con ellos apretando fuertes, eh, los brazos tienen que estar eh, fuertes mostrando músculo porque hay que seguir apretando los dientes. No merece la pena haber sufrido tanto para... Haber llegado hasta aquí como para tirarlo ahora por la borda. Con respeto, pero no con miedo. El miedo es oscuridad, el respeto es luz. El miedo es decir que la Tierra es plana o que es la libertad o que no hemos llegado a la Luna. Pero el respeto son las neuronas. Y sí, el respeto dice que la Tierra es redonda, que hemos llegado a la Luna y que vamos a vencer al coronavirus. Vamos a Tertulia, Zona Cero, también esta noche con Manuel Carvellal, con Juan José Chesoro y con Josep Guijarro. También vamos a tener recos en del pasado con Laura Falcó Lara. Os vamos a contar algunas cosas que están ocurriendo ahora mismo en el Museo Británico. Y también os vamos a contar la vida de la ganadora de ...el Nobel de Matemáticas... ...dicen que es el Nobel de Matemáticas... ...mujeres con historia con Silvia Casasola... ...la protagonista esta noche... ...Marian Marzacani... <música> ...y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano... ...y un invitado más esta noche... ...para hablarnos de conspiraciones... ...y cómo las conspiraciones que están apareciendo ahora... ...están acabando con el pensamiento crítico... Él es Miguel Ángel Ruiz. Hablamos con él también esta noche. en la rosa de los vientos. El programa, insistimos, comienza ahora mismo. 37 minutos sobre las 12 de la madrugada. Vamos a hablar de muchas cosas a partir de este instante. de los vientos con Bruno Cardeñosa. Imaginamos ahora mismo culto, con pipa, en el sótano, con los libros, con misterios, con enigmas. Esa es la imagen, claro que es tópica, pero estamos hablando de un investigador excepcional. Pedro Ambrose. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. ¿Cómo me conoces, eh? ¿Cómo me conoces? Que parece que me estás viendo por una ranurita. Bueno, ¿eh? que si no hiciera siempre lo mismo... La ver... Es una broma, ¿eh? La, la verdad es que sí, ¿eh? Tú sabes que yo soy bastante conservador. Hoy, fíjate que en estos tiempos eh, con, no, nos hemos dado cuenta que hacer lo mismo era la felicidad, ¿eh? Es cierto, es cierto. Eh, mira, eh, creo que es una frase que también, como tú has dicho, me la voy a apuntar, <coughs> porque eh, es importante, es importante tenerla en cuenta. Éramos eh, felices y no nos habíamos dado cuenta. Ahora lo que echamos de menos es la normalidad, no la nueva normalidad, sino la normalidad, el poder eh, ver a los amigos, estar con ellos, abrazarlos, eh, eh, pues ese eh, contacto humano que tenemos eh, y que queremos tener con todos, ¿no? Es cierto, yo fíjate que yo soy eh bueno pues que me meto en mi laboratorio, me meto en mi estudio, me, me encierro, trabajo desde casa y demás, pero el contacto humano eh, eh empieza a echarle en falta indudablemente vamos y que tú también a la a la hora de de investigar, pues eh también tienes que, que ir a los sitios, pues acercarte eh, para creo... incluso hacer las grabaciones y todo. Yo creo, Silvia, que, que me, me he tenido que hacer una especie de salvoconducto para la policía para poder decir que bueno, que estoy trabajando cuando me voy en medio del campo de una casa encantada, ¿no? Bueno, tiene que ser complicado, ¿eh? Decir eso. A es complejo. Lo mismo. Sí. Es complejo, ¿eh? Pero lo has hecho. No. Ah, vale, vale. <risa> la verdad es que no. Estoy intentando ser cauto y, y bueno, pues eh, como eh, el, el campo al que yo me dedico, que es la transcomunicación instrumental, pues tiene su faceta de laboratorio, estoy investigando ahora mucho en laboratorio. el Laboratorio que tienes en tu propio domicilio, el laboratorio del parapsicólogo. Es importantísimo porque para descubrir la verdad hay que también hacer eh, investigaciones... Un poquito de salón, aunque esté mal claro. vista, pero también hay que hacer eso reflexionar los datos y reflexionarlos en cuatro paredes claro claro claro por supuesto y además que bueno pues a veces a veces hay que hacer controles estadísticos eh, de ver cuando por ejemplo eh, algunas voces aparecen eh, psicofónicas me imagino eh, me, me explico y ¿no? eh, aparecen en un determinado momento qué impacto ahora estoy estudiando las altas frecuencias eh, en fin que, que, que tengo mucho margen para poder trabajar en vamos. No. Hay dos tipos eh, de psicofonías, eh. hay nuevas eh, formas, eh, pero eh, ya sé que eh, cada una tendrá muchos eh, subtipos, eh, pero yo pienso que hay dos eh, tipos eh, fundamentales sobre su origen, además. Eh, o lo podemos eh, dividir en su origen. Una de ellas es eh, aquellos en las que aparecen voces que parecen corresponder a espíritus, a fantasmas, a lo que sean, y aquellas que son como ecos, ecos del pasado, sucesos eh, que han ocurrido, que han quedado grabados ahí en el éter. Eh, ¿Son las dos auténticas? ¿En qué se parecen y qué se diferencian? Fíjate, el, el tema psicofónico es bastante interesante ver desde el punto de vista eh, yo creo que de la esencia que lo forma, ¿no? De su génesis. Eh, en psicofonía tenemos, digamos que tres tipos generales, ¿no? Eh, lo que es la psicofonía eh, eh, propiamente dicha, que es la microfónica, micrófono, grabador y demás eh, lo que es el transradio Bueno, es un método mediante el cual a través de una onda herciana pues parece ser que en cierto modo pues quedan ahí grabadas estas voces y luego estarían las voces directas en la que pues comprendería mucho bueno, pues, la utilización de determinado tipo de transceptores de radio donde sale también la voz pero ya no se produce una modulación ambiente sino es el propio sistema de la radio que emite esa voz ¿no? tenemos un caso que es Marcelo Bachi por ejemplo, que ya nos dejó hace poquito, pues eh, en el que se obtenían una serie de comunicados interesantes, ¿no? pero dentro del aspecto psicofónico hay Eh, tenemos que tener claro una cosa y es que la energía ni se crea ni se destruye <coughs> tan solo se transforma y es ahí cuando vemos que la psicofonía hace aparición mediante lo que se llama una transformación energético sonora esto es una, una eh, descripción que yo hice en, en mi primer libro en el año 2001 de psicofonías que bueno que hablaba de por qué una psicofonía se muestra y ¿Y qué es lo que necesita para ser mostrada, no? Desde el punto de vista microfónico necesitamos una energía. Esa energía eh, siempre eh, nosotros lo hemos valorado que estas voces aparecen eh, con una modulación ambiente. De manera que toda psicofonía, atención, toda psicofonía tiene un punto de energía sonora inicial. Y esto, bueno... Vosotros, eh, Silvia y tú, pues lo sabréis que es ese famoso clic metálico de las psicofonías. ¿no? Uh -huh. antes, es... antes decías que, que estabas ahora con el tema de la alta frecuencia. Sí. Es, ¿Ese clic dónde lo, lo ubicas? ¿En la, ¿En la baja frecuencia? ¿En qué punto? en, en eh, la alta frecuencia es una frecuencia de inducción electromagnética que es eh, la misma que se observa en, eh, cuando se acercan tormentas y los eh, alpinistas en sus picos, eh, pues eh, aparece lo que se llama en, eh, el típico fuego de San Telmo, vamos, varias chispas por ionización del campo eso es lo que yo estoy trabajando ahora y entraría dentro de lo que es eh, la psicofonía eh, herciana ¿no? No, el, el, el, las psicofonías microfónicas las que se obtienen mediante un micrófono y una grabadora que generalmente es lo que la gente suele experimentar de campo y demás eh, tienen eh, ese clic metálico Silvia en el inicio de la grabación eh, es decir, eh, cuando se produce la grabación microfónica eh, ese entorno sonoro que hay en el lugar es lo que proporciona la energía para su formación y de ahí Fijaos, de ahí es de donde yo he estado investigando, llevo ya muchísimos años con esto, con esta investigación que, que voy a decir ahora en primicia, también os lo digo, eh, bueno, pues donde he observado cómo esas voces llegan a modular un sonido que antes no teníamos eh, eh, concebido como psicofónico y sin embargo estaba ahí. Es complicado, es. Eh, Eh, estamos ahora en fase de experimentación, es todo un, un universo de hipótesis, como nos decía nuestro querido Germán de Algumosa, pero, bueno, no podemos obviarlo porque el hecho está, ¿no? Y, y es que precisamente las psicofonías espontáneas, de tipo espontáneo, que son las normales, las que vemos, sí, con una clase A, con nivel 10, etcétera etcétera tienen otra tipología. Es decir, aparecen otras voces que se quedan ahí y que no las hemos tenido en cuenta, y ese tipo de voces se forman a partir de pequeños sonidos, de pequeños ruidos del ambiente, del momento donde estamos, e incluso transformando el, el propio ambiente, creando un fenómeno muy curioso que se llama absorción, donde realmente... Eh, esa energía que este tipo de entidades extrae lo absorbe violentamente del entorno para modular su existencia. Y precisamente, absorción se llama una de las psicofonías, una de sí. las grabaciones que vamos a tener, ¿no? Sí, eh, además es súper interesante porque esta fue obtenida en el Palacio de Orce, en un proceso de investigación controlado, eh, serían las 5 de la mañana, estábamos eh, absolutamente cansadísimos de, de experimentar, estuvimos Tres días sin salir de ese palacio, ya lo hablamos, recuerdo eh, hace no mucho tiempo, y, y bueno, pues en un proceso de grabación mediante el sistema eh, de Transradio eh, obtuvimos precisamente un momento eh, espectacular eh, donde nosotros intentamos dialogar con... Eh, bueno, supuestamente un fantasma que se aparece por allí, que se supone, se presupone que eh, se trata de una persona pues que hace unos 300 años, pues parece ser que sacrificó a un niño eh, en, en busca de una curación para una enfermedad suya ¿no? acusaron a todo el mundo por parte de la Santa Inquisición, menos precisamente a, a este hombre ¿no? y nosotros hacíamos una llamada a este personaje y utilizando un sistema vamos a escuchar la grabación, eh, que se oye, que se escucha se escucha como realmente se produce el acercamiento le pedimos que se acerque al sistema y esa entidad absorbe eh, perfectamente lo que es ese, ese entorno vamos pues a lo escuchamos, venga ¿qué pasó en esa bodega? la cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra a escuchar otra vez eh, sí, absorción? Estamos, estamos Ab oyendo, sí, estamos ¿no oyendo ahora? otra, pero otra, vamos sí. a escuchar eh, también, eh, bueno, hemos escuchado las dos eh, seguidas. y La absorción, ¿se escucha tu voz, no? En ese sitio. La, no, eh, lo que hemos escuchado es eh, un, una eh, una investigación que se hizo en Belchite, eh, concretamente en, en a una población que, que es encantadora, súper silenciosa, donde realmente estábamos preguntando eh, el eh, allí estuvo el mando de De, del general pozas en el momento de la batalla de belchite ¿no? y estábamos escuchando precisamente como como también ejemplo de, de, de psicofonía por absorción en el cual se capta una energía que no está en el lugar vamos yo... vamos sí sí, sí, sí. Eh, porque la tenemos ya absorción la explicamos y contamos la oímos primero luego explicamos vale vale con vale, vale. si realmente... culpable de todo lo que ocurrió y todo lo que se dice que hiciste, es decir, de propiciar el asesinato de un niño, acércate a la guardia. Hostia. Qué jolín, qué sí, claro. Una sí. sí? asociación. Qué fuerte me parece. Si realmente...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 De verdad, en serio, el, fue un momento fue un momento impresionante, en, en, en el canal mío de Aventura del Misterio en YouTube, se puede ver ese momento, o sea esto que acabamos de oír, mm. se puede ver cómo se obtuvo, cómo se grabó, y verdaderamente es impactante ver cómo estamos en esa sala encerrados, y ese ser, o lo que quiera que sea, Bruno, estaba allí con nosotros, y se acercó, mm -hmm y se produjo esa absorción no, es decir, aquí, fijaos aquí tenemos una interacción real, con un mundo ultrafísico, un mundo que está ahí, que le hemos pedido y que después de manifestar algunas voces psicofónicas, se acerca a nosotros y nos deja esta interacción eh, energética para demostrar su presencia esa interacción Vamos? energética, Pedro la notas en ese momento que se queda como es que esa fritura que se escucha se claro. queda en silencio Claro, es cuando realmente esa onda que nosotros estamos emitiendo eh, se absorbe por completo. El procedimiento eh, es va... me, me vais a perdonar, eh, Pedro, eh, sí. me, eh, yo no he escuchado nada. O sea, <risa> claro, que... si es que no hay, no hay, no hay sonido, no hay, no hay cuando... voz, no dice nada. Es cuando se Antes produce... Bruno, eh, lo que te eh, está contando ahora. Claro, es cuando se produce. Eh, hay, una, hay una frecuencia, ¿vale? Psss, un, un sonido así blanco, ¿no? Y en ese momento que nosotros lo estamos emitiendo, eh, esa entidad o lo que quiera que sea se acerca y le pedimos que se acerque y eh, cuando se acerca a la radio se produce una absorción. Es como si eh, en términos electrónicos o eléctricos se produjese una masa, es decir, absorbe toda la energía. Y es ahí cuando enmudece la radio, cuando emudece, bueno, el, el sistema de emisión de ruido blanco. Emudece totalmente porque se produce esa interacción, ¿no? Eh, es cuando eh, se muestra esa presencia. La ausencia de sonido muestra la presencia. Y, y también vamos a volver a escuchar ahora sí eh, la, la de explosión, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se consiguió esta? Claro, esto fue, como te decía, en Lécera, eh, justamente en la casa que, que eh, tuvo el general Pozas para, para comandar lo que es la operación de, de asalto a Belchite, al pueblo de Belchite, y bueno, pues llegamos precisamente de, del pueblo de Belchite de investigar a las cinco de la mañana varios investigadores, nos quedamos, pues estábamos alojados en esa casa, en una casa rural, en el Ralenco, eh, y bueno, pues eh, eh el, yo era tal el, el silencio que había allí que estuvimos grabando durante eh, cuatro o cinco minutos ¿no? y en ese tiempo el propietario de la casa nos había dicho que en la bodega se ocultaban en tiempos de guerra se ocultaban eh, las personas para, para no ser capturadas y de hecho estaba allí tramado y tal insisto que en aventura del misterio podéis verlo y En un momento dado yo estoy allí y pido en el silencio, pido, yo oye qué pasó en esa bodega y aparece como una mano, un brazo, lanzando una granada y explotando con la explosión. Eh, la escuchamos, escuchamos esa grabación, venga. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Y en ese momento es cuando se oye esa detonación. Esto es el tipo de psicofonías al que hacía alusión antes. Es como si el pasado claro. quedara grabado en el éter. Claro, ¿no? claro. Esto, eh, esto... Digo éter por darle un nombre, ya sé que no existe, pero es una forma de bueno pues de que la gente no entienda, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate, Bruno, esto es, digamos, eh, bueno la muestra, la prueba, de que existe una ruptura espaciotemporal. Quizá en lo que tú has dicho, ese éter, esa dimensión paralela, ya sabemos que las hipótesis de, de mecánica cuántica ya no se introducen dentro de lo que es la posibilidad de que existan pues hasta doce dimensiones plausibles. Y dentro de lo que es este concepto, es muy probable que en aquel momento, en aquel lugar, en aquella situación, en un momento dado, se produjo aquello y aquello quedó grabado. Esto es lo verdaderamente extraño de esta tipología de psicofonías que no tienen eh, una, eh, un concepto idéntico a lo que nosotros eh, tomamos como psicofonía dialogante, que dialoga con nosotros, pregunta-respuesta, y, y esto forma parte de estos ecos del pasado. Psicofonía, la palabra psicofonía, cuando hablamos de ella, etimológicamente la palabra ya da un poco idea de lo que sería O no, pero idea de lo que sería su significado. Psicofonía significa que su origen está en nosotros, psico-mente. Sí claro. Es que nuestra mente toma cuerpo de alguna forma y se Esto... manifiesta de una, de, un medio, de una forma que no conocemos. Claro, esto es, es un concepto un poco erróneo. Este concepto se heredó por parte de un experimento que se hizo Raymond Bailes con Atila von Sly en el año mil novecientos cincuenta y seis, donde él pensaba ...que eh, se podía llegar a grabar... Eh, ...la canalización de una persona... ...en un estado único ...en un disco de 72 revoluciones por minuto... ...esto fue publicado... ...en la American Society for Physical Research... ...y pues parece ser... ...que a pesar de que lo tomaron... Mmm, ...un poco raro esto... ...pues se publicó... ...y entonces bautizó de alguna manera... ...el término psicofónico... ...aunque no hemos de ol olvidar... ...que estamos hablando de parafonías... ...es decir... yo utilizo el término psicofónico porque es etimológicamente correcto. Bueno, etimológicamente... Bueno, no. o sea que se ha popularizado, ¿no? Eh, se ha popularizado. Sí, sí. Y, y parafonía, que es lo más correcto, eh, etimológicamente, ya aquí sí, pues eh, aquello, bueno, pues eh, la gente no sabe muy bien lo que es una parafonía y, y en términos generales la psicofonía es más comprensible. Y la nueva tipología que estabas comentando antes que ahora estás investigando, que es la de absorción, sí. ¿eso lo has conseguido... Eh, eh, no sé, cómo averiguar o por la tecnología que estás utilizando tú ahora a la, eh, cuando estás haciendo las grabaciones o estás intentando ver las frecuencias, es eh, cuando lo has detectado porque antes te había resultado imperceptible y ¿por qué te ha llamado tanto la atención? ¿Se repite en determinados momentos? Muy interesante. Eh, muy interesante además porque porque pones el dedo en la llaga exactamente, es la tecnología lo que nos ha hecho ver este tipo de cosas antiguamente, eh, con estas grabadoras chiquititas de reportero estas pequeñitas de minicinta y demás se obtenían muchas psicofonías muchas, muchísimas eh, eh, solo que nos hemos dado cuenta de que en efecto, muchas de ellas eran simples ruidos que de una forma pareidólica eh, o, o en apofenia, eh, bueno, pues podríamos llegar a traducir como psicofonías cuando no lo eran. ¿no? Eh, el avance tecnológico nos ha hecho darnos cuenta de que eh, incluidos dentro de algún tipo de ruidito de un ambiente, de una situación, y, y tú y yo estuvimos hace no mucho tiempo eh, investigando en una casa, tuvimos uh -huh. la oportunidad de grabar en una casa donde se cometió un crimen tremendo. Sí, con con y, Elena Merina y Salva la Roca, sí. Claro que sí. Y, y bueno, pues eh, en esas situaciones te das cuenta de que cuando se realiza una grabación ...técnicamente correcta, controlada y comprobada... ...y dentro de un pequeño ruidito que alguien se mueve... ...o genera un ruido... ...aparece un vocablo eh, perfectamente delimitado... ...¿vale?... Eh, ...que podríamos decir que no presenta tono y timbre... ...pero sí modulación... ...es cuando realmente eh, estamos hablando de una psicofonía por absorción... ...es algo que coge... Eh, un ruido, un sonido, y como si a un niño le das una bola de plastelina y te hace un monigote, este tipo de entidades lo que hacen es formar una voz, una voz psicofónica. Una voz psicofónica que tú vas a seguir investigando eh, tengan el origen que tenga, porque eh, ya lo sigues haciendo y lo harás en el futuro, ¿no? Claro, claro, ahí estaremos Bruno sin que falte El, Es que la investigación del fenómeno paranormal, eh, bueno, comenzó hace mucho tiempo, pero las psicofonías han sido fundamentales en esa investigación me eh, parece que es como si se manifiesta lo que siempre hemos estado investigando, o como se si utiliza la tecnología que tiene a su alcance que es la tecnología que tienen los investigadores eh, no es que busquen la tecnología esas, esas fuerzas, sino que es la que nosotros disponemos eh, fíjate cuando avancemos lo que conseguiremos, ¿eh? Vaya que sí. Yo espero que esto podamos verlo bien y que se desarrolle pronto. Psicofonías cuánticas. Pedro, Pedro amoros mil gracias. Gracias a ti, Bruno. Un, un beso muy fuerte, Silvia, y un abrazo para ti. Y saludos para todos los oyentes. Carlos. Muchas gracias, Pedro. Cuídate. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos. Tenemos en mucha rosa de los vientos hasta las cuatro y media de la madrugada, mucha rosa de los vientos por delante.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 Toda la información y todos los datos OndaCero.es en la página web OndaCero.es Y en la sesión dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí está nuestro programa, por partes, cada una de las entrevistas, cada una de las sesiones y los programas enteros Y la información cada hora aquí en OndaCero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y no es poco Bueno, el programa que comienza ahora mismo, una hora en la que tenemos Tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con joseph Eijarro. Muy buenas, Josep, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, buenas noches, ¿ahora? Sí, sí, te oímos ahora, ahora. Sí. Hello. <risa> Aquí estamos ¿Dónde? Eh, en Barcelona, hijo, <risa> claro, co confinado claro. Pero por pocas horas ¿eh? Sí, sí, Porque bueno, por mañana, pocas horas no Me queda toda mañana, la semana, mañana, mañana. como a los de Madrid Ah, no, maña <risa> ¿mañana ya, ya estáis en uno? No, no, no estamos en cero <risa> Ah, bueno me, me toca ir a trabajar a mi sitio de trabajo o Se acabó el teletrabajo mm. <risa> Presencial, presencial Barcelona y Madrid Eh, fíjate, las eh, ciudades que más problemas han dado son las que estamos en fase cero eh, durante toda esta semana, ¿no? Bueno, técnicamente estamos en cero y medio Sí, claro, claro, sí Porque han, han permitido la apertura de comercios sin cita previa, en fin hay unas poquitas cosas sí, bueno. vamos, A mí me gustaría estar en una de esas islas canarias maravillosas no solo por Ay, Bueno, eh, Van a empezar fase 2, algunas dos, ¿eh? Eh. Por, por eso, por eso algunas algunas yo, yo creo que el día que pueda tomarme una cañita en una terraza voy a llorar Desde luego Oye, tú has estado, eh, es la octava isla es maravillosa, es preciosa, muy poca gente la conoce, ha estado allí, está en fase 2, va a llegar a la fase 2, digamos que es la más avanzada, es la octava isla Isla Graciosa, ¿tú la conoces? No, no, no, no he tenido la, la oportunidad, he estado en las otras siete ¿Sí? bueno mentira, en, en seis porque en hierro tampoco he estado, eh, pero esta, esta no, no, no he tenido oportunidad. Pues maravillosa, es preciosa. Eh... Lanzarote fue el primer sitio que me fui fuera de la península, era un chavalín, y una de las excursiones fue precisamente ahí, a Graciosa, sí Lanzarote es estupenda, me quedé maravillado, y la Graciosa, bueno... bueno. Eh, espectacular espectacular espectacular lo que no sabía claro dicen no hay casos de coronavirus oh, ha habido muy pocos como va eh, si sí, casi sí, no hay gente ¿no? claro pero bueno <risa> es que la densidad influye claro evidentemente en este tipo de cosas y esa es la razón fundamental por la que Barcelona y Madrid pues estamos y Nueva bien, York es la ciudad del mundo que más afección tiene por algo es también eh obviamente a, a, con independencia de que las a, políticas neoliberales de Donald Trump yo creo que han influido Eso es otra cosa, claro, claro. resultado eh, más allá de la cuestión estrictamente epidemiológica ¿no? también está en la tertulia Zona Cero esta noche Manuel Carvellal, Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? pues yo nadando en Madrid todavía, Graciosa, ¿no? Allá. yo nadando rumbo a Isla Graciosa sí. después de cómo lo habéis vendido ¿Que eh, eh, tú la conoces? No, no ¿La conoce pero, alguien? No. Jolines Llegó Bruno y dijeron, nos vamos. Es que es Bruno <risa> no, es no había afortunado. nadie cuando fui yo. Es un afortunado. Sí. Es, es un lugar fantástico, ¿eh? Es un lugar fantástico. Yo te recomiendo, donde hay todavía menos gente en Canarias, es San Borondón, que es otra isla que... Sí, también pero, es pero esa es un poco fantasma también. Eh, quiero decir, aparece, desaparece. Es la octava isla también. Es una definición que se da, ¿no? Pero sí, sí. esa isla no sabemos si, si es eso o no. Graciosa sí. Oye, ¿y cómo se llaman los que viven en Graciosa? Graciosos. <risa> Simpáticos. <risa> sí. Bueno, no, no voy a seguir por ahí. Eh, vamos a saludar eh, también a Juan José Chetoro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. Una, una semana más, bueno, para algunos un año más, ¿no? Bueno, pues esta señora. Sí, sí, sí, es verdad, tienes razón. O sea, tú pero estás lo muy bien. En fase 1. ¿eh? Hombre, yo, yo os felicito, os felicito porque ya estáis cada vez más cerca de la senectud. Siempre está agradable. <risa> vale, muy bien. <risa> <risa> pero, pero, so, pero somos muy graciosos, muy graciosos. Por supuesto, por supuesto. <risa> Oye, Juanjo, coméntanos esta noticia y esta información. Estos días se, se ha sabido como una empresa de redes digitales como Facebook, se ha hecho con una empresa de control mental. ¿Qué es esto? Pues tú fíjate, si, si ya teníamos problemas con toda esta psicosis que hay últimamente de que parece que se está recortando la libertad de expresión, de que ahora mismo las redes sociales están siendo intervenidas y que no podemos opinar como, como queremos, Ya hay veces que más que reivindicar la libertad de opinión, reivindicaría la sensatez de opinión, pero bueno, como sí, eso no está recogido en la Constitución... Muy bien sí, sí, sí. <risa> claro, pero la Constitución no aparece. Es entonces... lo que falta precisamente mucha de la gente que opina en redes digitales, ¿eh? Sí, sí, sí, pero sí. bueno... Reflexionar pues, un poquito las, las cosas que dicen... Es... Sí, vendría, vendría bastante bien. Bueno, pues como digo, con todo un poco esta paranoia que tenemos ahora mismo, pues claro, salta la noticia de que Facebook, nada más y nada menos, compra una empresa de control mental, así es como lo han divulgado los titulares de, de prensa, y además a un módico precio que ronda los mil millones de dólares. Y claro, cuando ya vamos un poco al detalle de qué es lo que realmente ha, ha comprado eh, Facebook, nos encontramos que es una compañía que se llama Control Labs, que efectivamente se dedica a investigar con esto de control mental, pero la idea es realmente controlar mentalmente los ordenadores. Es decir, como hemos comentado en muchas ocasiones, eh, estamos avanzando cada vez más en la interacción entre el hombre y la máquina. Ahora estamos acostumbrados a interactuar a través de las manos, también a través, por ejemplo, de, de la voz, ¿no? con todos estos dispositivos que tenemos ya, pues Siri, Alexa, etc., Y ahora ya eh, lo que se quiere es dar el siguiente salto, que sería interactuar mente-máquina. Es decir, que ya directamente con simplemente pensar fuéramos capaces de eh, transmitir órdenes a los dispositivos electrónicos que tengamos a nuestro alcance. Y eso es una de las líneas de investigación con las que está trabajando esta compañía Control Labs, Y que, como digo, bueno, pues la han evaluado en esos entornos, se habla entre 500 y 1.000 millones, porque la cifra no ha sido pública, pero estaría más cerca de, de los 1.000 millones que de los 500, parece. Y realmente eh, especialistas que han estado comentando esta operación, esta compra, y consideran que realmente no es ninguna sorpresa, porque ya Facebook hace unos años, hace unos 5 años, compró por 2.300 millones de dólares otra compañía que se llamaba eh, Oculus, que estaba especializada en realidad virtual. Y es cierto que ya eh, los que seáis usuarios de Facebook eh, habéis comprobado que ya hay determinados eh, pre determinadas prestaciones que incorporan la realidad virtual y que podemos hacer, por ejemplo, grabaciones en vídeo de, de determinados lugares y que esas grabaciones se pueden visualizar a través de las famosas gafas de realidad virtual. Entonces... Eh, esto tiene una, una ventaja, o por ejemplo, los especialistas que han comentado la, la operación, esta, esta compra, dicen que esto realmente supone un estímulo brutal para la investigación, porque ocurrió lo mismo, como digo, hace cinco años estaba todavía un poco en mantillas la realidad virtual, pero esta inyección económica, de estos 2.300 millones de dólares por una empresa tan poderosa como Facebook, impulsó de una manera enorme todo lo que era la cuestión de la realidad virtual. Y entonces se espera que ocurra lo mismo a partir de esta compra, a partir de, de estos laboratorios, de este Control Labs, que ahora mismo eh, va a quedar integrado dentro de, de una rama, una división que tiene Facebook, que se llama Reality Labs, que es donde, como decíamos, eh, estaban desarrollando estos programas de, de realidad aumentada, pero que ahora, claro, incorpora esta idea de poder eh, utilizar directamente la mente, sería como la telepatía, vamos a decir así, pero claro, utilizando determinados dispositivos eh, electrónicos, ¿no?, por medio. Eh, esta compañía Control Labs ya ha desarrollado, que es una de las cosas que yo imagino que los eh, ejecutivos de, de Facebook han mirado y han visto que realmente iba por un determinado camino muy, muy próspero esta compañía en su línea de investigación, y es que Control Labs ha desarrollado ya una pulsera que es capaz de codificar determinadas señales eléctricas eh, emitidas por las neuronas a los músculos y eh, lo que hace es que con esta es especie como de, de detectar la contracción de los músculos, ya directamente es capaz de eh, leerlo, lo lee esta, esta pulsera y a partir de aquí puede ya transmitir órdenes a dispositivos. Es decir, imaginaos que yo desde la distancia muevo eh, los dedos, Y entonces la, la pulsera capta ese microgesto de mover un dedo y lo puede transmitir, por ejemplo, a un ratón para que pulse un uno de los botones del ratón o pulse alguna tecla a distancia. ¿no? Esto que de momento lo está haciendo, como digo, con estos microgestos, simplemente leyendo la, los pequeños movimientos y los pequeños cambios motrices que tenemos en la, en la muñeca, en, en los músculos de la muñeca, ahora lo que se pretende, y es la línea en la que ya estaban trabajando, es eh, hacer que se detecten las señales neuronales, convertirlas en información digital y que ya puedan interactuar con eh, determinados dispositivos electrónicos. Y entonces parece que ahí ya había una línea de, de trabajo que no se había implementado como en el caso anterior con, que os comento con la pulsera, pero, pero que parece que es muy, muy fiable. ¿no? Y resulta que, bueno, hay eh, ahora mismo en este, en este mundo, en este ámbito de investigación de hacer que ya se fructifique esta interacción entre la mente y las máquinas hay actualmente 21 empresas en el mundo con proyectos activos muy similares a los de esta compañía, la mayoría son empresas estadounidenses pero sí que tenemos en ese ranking de, de empresas de vanguardia, sí que hay una compañía española que está ya trabajando desde hace tiempo en este, en este asunto, se llama Bitbrain uh -huh. y también está un poco en esta, en esta cuestión ¿no? o sea que bueno Eh, lo interesante, como digo, es por lo menos quitarnos un poco el miedo, que realmente no es que nos vayan a controlar mentalmente, eh, Facebook, y además puede suponer una nueva era en lo que es la, la interacción con, con el entorno y entrar en esa, bueno, esa comunicación mente-máquina que antes era ciencia ficción y ahora parece que en unos poquitos años va, va a estar ya aquí implantada. Con almohadilla rosa nos dice Ángel, que se está enterando ahora mismo, por tu información, de que Facebook... Es una empresa, pensaba que era una red social. Es bueno, mira, empresa, eso, eh. eso, eso es cierto que está tan dif, tan difundida sí, que a veces sí, sí, confundimos sí. como si fuera algo público. Exacto. Y no debemos olvidar que es una empresa privada. Entonces, cuando esta empresa... Yo por eso ahí no tengo muy claro cuando se, se le pide libertad de expresión Eh, bueno, esto yo imagino que será como cuando tú entras en un bar y tienes derecho de admisión. Sí. Mm, no sé hasta qué punto eh, bueno, está como faltando a la ley o estamos realmente ante un ejercicio de represión cuando no deja de ser un ámbito privado. Nos guste más o nos guste menos, ¿no? Entonces, no sé ahí muy bien cómo, cómo funciona eso, ¿no? Cómo, cómo hay que gestionarlo legalmente. Y ahí, precisamente, que el, las normas de comunidad, que ellos llaman en Facebook, pero también en todas las redes sociales, eh, permitan que si tú las violas, quedes fuera. Es decir... Eso no queda en un marco de medios de comunicación o no queda en un marco de legislación particular, sino que son las normas que la empresa dicta y que, por lo tanto, eh, te, te, pueden, te pueden gustar más o menos. Pero o el, en el momento en le quedas al check-in eh, de aceptación, juegas sus reglas y no las de eh, cualquier otro sistema eh, legislativo. Manuel Carvalho... No, y luego, y luego sí. bueno sí, sí. No, sí, sí. solo una, una cuestión también. Y luego también el problema de que hasta qué punto en un momento dado esta entidad que es privada se puede convertir en cómplice cuando divulga determinadas noticias eh, sin quererlo, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos de delitos de odio, de injurias que se van reproduciendo, se van replicando en la red social y claro, hasta qué punto también ellos tienen que poner coto porque si no pueden también eh, tener demandas. Eh, no sé, yo digo que yo veo que es una cuestión muy muy complicada de... No sé, que yo, hay que andar ahí con el bisturí legal a ver realmente qué es lo que se puede hacer. Eh, Manuel Carbel, vamos a hablar ahora de un caso, se cumple un aniversario ahora, es un caso importantísimo, lo que pasó importante en la historia de la ufología gallega de la ufología española. Es un caso ovni verdaderamente llamativo. Lo contamos, eh, Manuel? Vista vos... Eh, pero es de todas las rías de muros en donde ocurrió lo que contamos. Sí, eh, yo es un caso además eh, eh, que para mí me resulta muy entrañable porque fue de las primeras investigaciones que yo hice, de las primeras encuestas eh, y que tú, tú además conoces bien este caso. Porque sí, si ahora lo vamos a contar, pues, a contar porque lo conozco. Por sí. Pues esto ocurrió eh, el 1 de mayo De 1987 a eso de las once y media de la noche en Vistabos que es una aldeíta muy chiquitita que está al norte de muros de Esteiro en las Rías Gallegas eh, de repente, repito a eso de las once y media de la noche eh, un inicialmente una de las familias que vivía en aquella en aquella casa compuesta por un matrimonio y sus dos hijos, Dora Belén y su hermano Antonio, de repente ven un objeto que ellos describen como una especie de huevo rodeado de luces, de colores, como una especie de tío vivo, eh, un objeto eh, esférico rodeado de luces de distintos colores alrededor, que ilumina incluso la, la, los ...las laderas del monte... ...que está cerca de su casa... ...tres familias más... Eh, ...lo ven... Eh, ...yo recuerdo además que... ...que Dora comentaba que... Ella lo que ...a lo que tenía más miedo... ...es que aquel objeto... ...se llevase a su perrito Jackie... ...y a su hermano... sí ¿no? como ven en las, en las películas... Eh, ...al mismo tiempo que se produce... ...ese avistamiento... ...en, en Voz ...por parte de la familia de Domingo Beiro... Eh, también desde la terraza de, de una cafetería que se llamaba Don Pato, que estuvimos allí también en su día, varios eh, varios de los clientes que esa noche se encontraban en la cafetería vieron aquel resplandor que inicialmente pensaron que era un incendio, un, un incendio forestal, hasta que de ese objeto mayor se, se desprende uh, otro objeto de menor tamaño, de forma triangular, ...que se desplaza en dirección sur hacia Esteiro... ...y que es avistado por otras personas durante unos 10 o 15 minutos... ...y que les impactó lo suficiente todo lo que ocurrió... ...como para que al día siguiente pues, fuesen a patrullar los, los montes... ...para ver si encontraban alguna evidencia, algún, algún indicio. En Esteiro, también ya en las Rías, eh, un médico de la población... ...en compañía de otras dos personas... Eh, observó ese mismo fenómeno en el cielo de Pando, que queda bastante cerca de, de Vistavos, a unos 15 metros, de, que él, él lo describía como un objeto de unos 15 metros de diámetro, y lo más pintoresco de la historia es que eh, no todo el mundo interpretó, no todos los testigos interpretó aquello en, en clave ovni o en clave extraterrestre, sino que para los más ancianos del lugar, como ese monte donde se produjo el avistamiento, es donde está el cementerio ellos lo interpretaban como una aparición de la Santa compañía, sí sí, sí, sí. No sí. solamente está el cementerio, sino que en la iglesia hay un cuerpo incorrupto. Exacto, exacto. Y para otros, eh, en aquellos tiempos había mucha paranoia con todo el tema de la crisis entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética, y para otros se trataba de espías rusos Eh, echándole un ojo a las Rías Baixas ¿no? sí, sí. <risa> qué fuerte Fíjate, muy interesante muy Yo interesante estuve eh, es un caso que conozco perfectamente porque estuve allí estuve en Vistavoz eh, con Dora Belén me estuvo contando lo que observaron esa, esos eh, niños, eh, lo que observaron esa especie de noria, lo describieron así, me hicieron el dibujo en el cuaderno, estuve después eh, también allí en Estairo, en la cafetería Don Pato, que nos eh, comentabas, y uno de los testigos, una de las personas que vio esa extraña luz en el cielo, dijo que en ese momento, en ese instante, se le paró el reloj, Y me dio el reloj, me lo entregó en mano y sigue eh, en mi casa, sigue en mi repesa, parado en ese momento, en el momento de la observación, 23.53. ¿Qué lo paró? No lo sabemos, eh, pero lo analizamos, eh, Manuel, eh, fuimos a un, a un especialista, lo analizó, pero ese reloj sigue parado ahí. Publicamos en redes digitales ahora mismo la foto, en el perfil de la Rosa de los Vientos, en el perfil también de, de servidor de Bruno Cariñosa, Ahí está la información con Almadía Rosa Vientos, la fotografía de ese reloj que está detenido desde hace 30 años en las 23.53, ¿Qué lo detuvo. No lo sabemos, pero algo que tiene que ver con el fenómeno Ofri, porque fue justo en ese instante, en el momento en el que se produjo la observación Ofri, se produjo la paralización del reloj que eh, nos entregó el testigo. Por favor, si subes una foto, que sea enfocada, ¿eh? Sí. Ya... Me, he dejado, me he dejado... Fíjate que tengo el reloj en la mano. Eh, que Lo he visto, lo he guardado hoy mismo. Me lo he dejado en casa. Quería, hacer, la quería fotografía, hacer un vídeo y todo. Eh, pero la fotografía la mostramos ahora mismo, ¿eh? Y el, el, rey, el rey de las fotos desenfocadas con todos mi cariño, te lo digo, Manuel, eras tú. Yo, la no fotografía está perfecta, ¿eh? Yo Hecho recuerdo ese momento... Toda la momento, gente puede comprobar ahora mismo. Ese momento en el que estábamos en el juzgado de Tarrasa, fusilando <ríe> literalmente un expediente, y no le quedaba ni una fotografía enfocada. Que era Pero, ¿sabes porque era, ¿no? porque sí, por qué era, no? Sí, por la Zenith, por la Zenith. Y claro, porque yo me quitaba las gafas para hacer la foto y claro, enfocaba con la lente con lo cual me salía todo desenfocado al revelarlo. Bueno, bueno oye, pues de, es uno de los casos preciosos eh, en donde se muestra la influencia de los llamados efectos electromagnéticos que son muy importantes y muy conocidos y muy estudiados en relación con el fenómeno OFNI. Sabes déjame... que bajo ningún concepto tienes que dejarle ese reloj a Uri Geller, ¿no? Sí, porque lo pone en marcha, es capaz de ponerlo en marcha. Exacto. Sí. Déjame, déjame añadir una, una cosita, porque eh, ya que estamos haciendo... Eh, un esfuerzo mnemotécnico, ¿no? Eh, con, con cosas que sucedieron tal día como hoy. Yo quiero recordar que tal día como hoy, hace 52 años, es decir, el 17 de mayo de 1968, tuvo lugar un, un avistamiento muy peculiar y particular que demuestra además eh, la digamos, la mala hazaña que ciertos ufólogos eh, quisieron emplear con la parte crédula del fenómeno ovni eh, con la interpretación del mismo y me explicaré a las 10 de la mañana de, de ese 17 de mayo despegaron bueno estaban haciendo un ejercicio y... ya está ya está a ver, es que no, mientras no recuperamos ser. la conexión con Joseph, coméntanos Silvia, este caso esta información que nos habla de esqueletos de guerreras que han sido encontrados bueno, pues la verdad es que mmm, no sé, siempre se está comentando que si en determinadas etnias, determinados eh, grupos, pues ha habido esas guerreras, ¿no? tenemos la mitología de las amazonas pero en esta ocasión, estos esqueletos dan eh, pues eh, verosimilitud a la leyenda de Mulan que además dentro de nada ¿eh? el 24 de julio que ojalá ya estemos todos todos todos ya en fase sabe Dios cuándo y que se pueda ver esas películas eh, con seguridad y con pues eso con, con un poquito de, de distancia pero que por lo menos se pueda ir ya al cine bueno pues ese 24 de julio se, se va a poner ese remake de Mulán. ¿Y, ¿Y de dónde viene Mulan, Pues todo viene de, de, un, de un poema que está basado en, en Fa Mulan, es la leyenda de Hua Mulan, y bueno, pues es un poema narrativo que es del siglo VI y es de la dinastía bueno, Tan. Bueno, pues resulta que está basado en algo que se cree que, que era verdad, que son mujeres guerreras reales. Que, que eran de, de Siambel, que era un antiguo pueblo de la actual Mongolia. Bueno, pues antropólogos de la Universidad Estatal de California eh, se pusieron a investigar pues unos esqueletos, que había 29 esqueletos en una determinada zona. Ellos estaban intentando eh, pues, ver las, las huellas que tenían de la musculatura pues, para ver si realmente había esos guerreros. Y de aquí, que se han encontrado con que dos de esos esqueletos eran Guerreros Mujeres. Bueno, pues la verdad es que eh, se han llevado esa sorpresa y están muy, muy contentos. En concreto ha sido la antropóloga Cristina Lee y, y bueno, pues eh, con esto se... Eh, restos físicos de estos dos esqueletos, pues han visto que lo que en origen había una población que eran los Xiongú, se vieron desplazados en la región hace 2.200 años y luego esos se, fueron, eh, se vieron desplazados por la población de Xi'anbei, que es de donde parten estos esqueletos que estamos comentando que hace 1850 años también estos Shanbei, pues se fueron desplazados pues, a otras poblaciones que eran poblaciones turcas y bueno pues el caso es que gracias a estos esqueletos al revisarlos han visto que realmente pues eran mujeres guerreras ¿y por qué? pues porque en los esqueletos se ven que hay como una no es una deformación sino que Esas pruebas ven que es como que ah, se ha ejercido, en el esqueleto se ha ejercido esa musculatura de primero de haber montado a caballo y también pues indicios de que en esos restos óseos pues se ha practicado el tiro con arco, con lo cual eso eh, da unas pruebas físicas de que eran guerreras, de que no es que fueran unas mujeres que estaban ahí y hubiesen muerto, sino que eran guerreras que también participaban con los otros guerreros que han encontrado de esos 29 entierros que estaban ahí en la, en la zona de, de Mongolia. Con lo cual, pues mira tú por dónde, pues se eh, da crédito a que esas guerreras en las que está basada Mulan, pues que eran realidad y que, y que existieron y que no solo montaban a caballos, sino que también pues tiraban tiraban con con, arto, con arco y, y flecha, y bueno, y que Mulan era de hace 200 años. Ese esqueleto, esos esqueletos de mujeres guerreras. Sí. Sí, sí, eh, que se sabe por eh, lo que llevaban y por lo que tenían ahí, ¿no? Claro, por eso comentaba, porque era un grupo de guerreros, de esqueletos de hombres, y pues no se esperaban encontrar estos restos de mujeres, con lo cual... Las Mulan del Disney existían. Josep, has vuelto, ¿no? Dígame. Sí, sí, he vuelto. Al y parecer la esta fase. Al, al parecer la sí. censura. <risa> funcionaba porque yo creo que se fue cuando estaba hablando del centro de estudios interplanetarios bueno la, me tendréis que decir dónde dónde se quedó mi relato porque eh, os quería venía a cuento un poco por, por el avistamiento de vista vos por, sí, sí, sí, sí. por, ese, por ese reloj se nos ha olvidado no lo hemos eh, podido traer pero las imágenes las hemos eh, podido rescatar y publicar reloj detenido hace más de 30 años, reloj por influencia de el artefacto extraño. En las 23, aparece ahí el reloj, la fotografía está con medidor rosavientos, 23.53. Pues este, este paso de día, este paso a las 10 de la mañana, insisto, dos F-86 Sabre, dos aviones que estaban realizando una misión, Pues eh, en, eh, muy cerca de Zaragoza, en, en, en los cielos eh, precisamente de, del radar de, de Siesta, que es como se llama el EVA-1, eh, detectaron un, un objeto que decían tenía forma de calamar y el radar del EVA-1, el escuadrón de vigilancia aérea, Efectivamente confirmó la presencia de ese objeto a 52.000 pies, estaba muy alto y ascendiendo y encomendó a los sabres eh, pues ir a por él, interceptarlo, pero a medida que los aviones eh, iban aumentando en altura el combustible escaseaba y además estaban llegando a su techo de manera que tuvieron que regresar a la base. No contento con eso, eh, el ejército español puso en marcha otros dos aviones, mucho más modernos, dos F-104, estos podían superar la velocidad del sonido, de hecho lo hicieron, llegaron a uno punto medio de match, es decir, superar en, en una vez y media la, la velocidad del, del sonido, y, y en lugar de, de cargarlos con misiles, les cargaron con cámaras fotográficas. Es decir, ahí a mí me llama la atención el hecho de que sabían que no iban a disparar, sabían que lo que iban a interceptar era cuanto menos curioso, cuanto menos extraño. Y efectivamente llegaron a la vertical de, de Lleida... Y allí encontraron ese objeto, trataron de aproximarse, el objeto siguió su, su, sub, subiendo, siguió ascendiendo hasta los ochenta y un mil pies, e hicieron fotografías, pero curiosamente, como le pasó a tu reloj, bueno, al reloj del testigo, sí. las fotografías no salieron, las fotografías quedaron. Veladas. Uh -huh. La razón se ignora. Y es muy curioso, decía esto de los escépticos, porque al final eh, el informe del MOA, del mando operativo aéreo, que fue desclasificado en el año y dos. Eh, es de los primeros expedientes que vieron la luz, eh, terminaron eh, pues achacando eh, la presencia de ese objeto a un globo eh, fletado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales en, en Toulouse, en Francia. Y es muy curioso, porque el globo, que efectivamente se, se puso en marcha o se fletó a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana estaba en un punto entre Toulouse y Ange, eh, una localidad a la que dista unos treinta y tantos kilómetros y cayó ya el suelo desinflado, hizo la misión que tenía que hacer a las once cuando estaban los F-104 y, y curiosamente los eh, escépticos pues eh, achacaron esto al globo, se quedaron tan panchos y la versión que ha quedado es esa, la de un globo meteorológico que ya os digo yo no pudo ser. Pío XII, protagonista de la siguiente información, el Papa Pío XII, Juan José Cezaro que se decía, que se ha dicho siempre de él, que ocultó un poco el holocausto y es sospechoso de el ciencio que hubo en el Vaticano respecto a los hechos protagonizados por Hitler. Sí, fue el Papa que le tocó vivir durante su mandato la Segunda Guerra Mundial. Él ya también siendo nuncio estuvo en, el, en, en Alemania y tuvo que firmar un concordato con Hitler Eh, antes de ser consagrado eh, ya Papa Pio XII, el, era entonces eh, pa, el Cardenal Pacelli, y bueno, resulta que, como bueno, aquí estuvimos también anunciando, que se abrían, se abrieron, eh, se anunció eh, la apertura de los archivos, justamente de los archivos del Vaticano, con toda la información concerniente a la Segunda Guerra Mundial, y, y bueno, eso se iba a hacer, y de hecho se hizo el 2 de marzo, pero claro, después llegó el coronavirus, y apenas estuvieron abiertos estos fondos una semana, Bueno, pues en esa semana dio tiempo a que por lo menos siete investigadores de la Universidad de Münster eh, fueran a Roma, consultaran estos fondos y empezaran ya a ofrecer algunos resultados que, bueno, pues han empezado a incomodar también a la, a la jerarquía vaticana. En concreto, el, el director de este grupo de investigadores alemanes, que es eh, Hubert Wolff, Es un historiador muy conocido de la, de la Iglesia Católica, eh, lleva muchos años eh, analizando la documentación y haciendo un repaso de lo que ha sido la trayectoria de, del Vaticano y de la Iglesia Católica en general en el mundo contemporáneo. Y lo que llega a la conclusión es que, eh, bueno, pues que realmente el Papa estuvo informado del Holocausto y sin embargo no lo comunicó a los estadounidenses. Eh, esto y además no solamente eso, sino que además parece que habría determinada información que en un momento dado el Vaticano no quiso sacar a la luz recientemente porque también de alguna manera pues bueno, dejaba un poquito eh, en, en, mala, en mala condición a, a este Papa. ¿no? Eh, todo lo que te, te hay que tener en cuenta que además este Papa ahora mismo, Pío XII, es candidato a la canonización. Y claro, está como siempre sobre él, pendiente un poco esta espada de Damocles, de cuál fue su papel durante la Segunda Guerra Mundial, porque en ningún momento dado, eh, y mira que se le pidió muchísimas ocasiones, condenó expresamente todo lo que era el nazismo. Nunca lo hizo, hay muchas justificaciones que, que se han dado diciendo que realmente una condena pública por su parte hubiera, tenido, hubiera generado muchísimas represalias y hubiera sido más contraproducente... Que, que realmente no hacerla y que por eso bueno él estuvo con una actitud demasiado timorata para, para la época pero bueno ¿qué es lo que lo que ha salido a la luz y qué es lo que. cuál sería un poco este hallazgo de, del equipo de, de Wolf. Pues eh, lo que ha encontrado ha sido un, un documento realmente que está fechado el 27 de septiembre de 1942. En ese momento, los Estados Unidos eh, piden al Vaticano que traten de validar. Una información que a ellos les había llegado. A los Estados Unidos les había llegado una, una información procedente de un círculo, una agencia judía que estaba en Ginebra, que estaba en Suiza, y que eh, esta agencia judía estaba informando de que se estaban produciendo unas auténticas masacres en Varsovia y en Ucrania, del orden de, unas, de unos 150.000 personas asesinadas. Esta es la información que le llega a Estados Unidos a través de esta agencia judía en Suiza, radicada en Suiza y claro, eh, lo que hace Estados Unidos es decir, vale, tenemos este informe pero necesitamos alguna fuente más necesitamos alguien que sobre el terreno nos confirme que esto está ocurriendo y acuden al Vaticano porque entienden que siendo territorios como, como Polonia y como Ucrania donde hay muchísimos católicos pues si realmente se está produciendo una, un exterminio de este orden, de 150.000 personas, evidentemente esto no podía pasar desapercibido y seguramente algún católico de la zona debería estar al corriente. Bueno, pues lo que se ha descubierto es efectivamente eh, este, este memorándum que le pasan desde Washington al Papa Pío XII. En el Archivo Vaticano se conserva además una nota manuscrita en la cual se ve claramente que el Papa Pío XII leyó el memorándum, aparece así confirmado, como que realmente estuvo en sus manos y que, y que lo leyó, pero es que además, dentro de este documento, al lado de este documento, aparecen dos cartas que corroboran de una manera independiente estos informes sobre las masacres en, en, en Polonia y en Ucrania. Una de esas cartas está eh, rubricada por el arzobispo greco-católico de, de Ucrania, de, de Lip, que eh, le decía literalmente que realmente eh, se estaban masacrando, ahí se habla en ese documento, De, se habla de doscientos mil judíos masacrados en Ucrania de una manera descarada y diabólica por culpa de la ocupación alemana y luego hay un segundo documento en este caso es una carta remitida por un, eh, por un hombre de negocios italiano que al parecer eh, le contó a, al que luego iba a ser eh, entonces era Monseñor pero que luego iba a ser el futuro Papa Pablo VI le comentó que efectivamente se había producido una increíble carnicería de judíos cuando este hombre de negocios italiano estaba de visita en Varsovia. O sea, que teníamos, por lo tanto, dos fuentes independientes... O sea, que sí que lo sabía. Claro, por no lo menos están ver, estos dos informes no. que ratifican eh, la información que tenía Estados Unidos. Bueno, la cuestión está en que, eh, sorprendentemente, el Vaticano le dijo a Washington que no podía confirmar el informe de la agencia judía que estaba en, Su en Suiza. Jolines. Y claro, ahora tenemos todo el dossier completo con, con estos añadidos... Eh, claro, luego además, hay, un añadido, hay un elemento adicional que también ha denunciado Wolf en estas entrevistas eh, que, que ha realizado, porque todo esto ha sido que este investigador, este historiador alemán ha, dado una, ha concedido una entrevista y en ella pues ha comentado este, este primer hallazgo, en, esta, en estos apenas siete días que le ha dado tiempo a consultar el Archivo Vaticano. Y es que eh, hace unos años se publicaron 11 volúmenes de documentos De la guerra eh, de la segunda guerra mundial de 11, 11 volúmenes de documentos de ese fondo que se estaba catalogando y que mientras se estaba catalogando pues el Vaticano decidió ir publicando una parte como digo 12 volúmenes bueno pues en esos 12 en esos perdón 11 volúmenes no aparecía este dossier que estamos comentando entonces wolf entiende que eh, el que no aparezca ahí es única y exclusivamente porque realmente perjudicaba la imagen del papa Y entonces, bueno, comenta que, que evidentemente esto es todo muy provisional, porque lo hay que, que mirar en qué contexto... Perdona, eh, Juanjo, lo que perjudica la imagen de ese Papa es que esa información la hubiera ocultado al mundo, y lo sepamos ahora 80 años después, una información sobre la muerte de 10 millones de personas, nada más y nada menos, ¿eh? Claro, aquí, eh, como siempre, pues te puedes imaginar, ha habido ya voces. Eh, yo he estado consultando determinados diarios digitales eh, vaticanos, de diarios digitales católicos, y ya ha habido determinadas voces también de periodistas católicos que tratan de justificar o de minusvalorar este, esta información. ¿no? Lo que ellos consideran es que realmente eh, eh, decían que no se podían fiar. De hecho, aparece como un, un texto también asociado a este dossier. en el cual parece como que se le quitaba mucha credibilidad a este arzobispo que hemos comentado, este eh, arzobispo griego-católico de Ucrania, porque decían que como que exageraba mucho y que por lo tanto no se le podía tomar muy en serio. ¿no? Y luego también eh, consideran que realmente este dosier no se publicó en, en los 11 volúmenes, No por realmente un afán de ocultamiento, porque también podríamos ser muy mal pensados y, bueno, si realmente ellos lo vieron, lo podían haber destruido. No hay. No, en principio no hay ningún testigo más de este documento, no hay ninguna copia más. O sea, la podrían haber hecho desaparecer y, y nadie, nadie lo hubiera echado en falta. ¿no? Entonces ellos simplemente dicen que cuando se revisó, si es que se llegó a revisar, pues no se consideró que realmente era como muy muy importante. Como que ahora mismo Wolf le está dando una, una importancia... Eh, desmedida, en ¿no? una importancia que no tiene y que a lo mejor ya cuando se abra con calma, se abran los archivos, se pueda poner todo más en contexto, pues se podrá juzgar realmente qué peso tiene o no. De todas formas, Wolf dice que, que evidentemente ahora mismo hay trabajo, él habla de que hay trabajo eh, para 10 años de investigación, que quiere investigar una cuestión que realmente es muy comprometida, lo que él denomina o lo que se ha denominado la línea de las ratas, que es toda esa red informal que ayudaba a los snazis de alto rango a, a escapar de Europa y, y a irse a Sudamérica sí, y que sí, seguramente sí. también bueno pues en eso colaboraron él sospecha y bueno todos sabemos que también hay ciertos indicios no bastante sólidos de que también ahí contribuyó mucho la inteligencia de Estados Unidos porque la mayoría de los que se fueron a sudamérica eran fervientes anticomunistas y como estamos ya en el momento en el que estalla la Guerra Fría pues empieza eh, antiguos enemigos empiezan a convertirse en, en amigos, ¿no? Y aquí lo tenemos también como, por ejemplo, cambió toda la actitud hacia el franquismo, ¿no? De, claro de ser un... es que hago una, una composición geográfica de, de lo que estás contando, ¿no? Eh, salida a Alemania hacia Sudamérica. Eh, ¿Tiene que pasar por España? Claro, o sea, bueno, todos sabemos, efectivamente, que aquí esto fue una, una auténtica plataforma para, para ir eh, dando documentación, para ir utilizando como auténtico puente hacia el otro lado del charco, o sea que eso, eso es así, pero sobre todo es, es lo que entendemos, se cambian las reglas de la geopolítica y, y entonces ahora lo que interesa ya no es una confrontación entre nazismo y el resto de Occidente donde estaban curiosamente regímenes aliados como los democráticos de Estados Unidos o de, o de parte de Occidente y, y los comunistas de la Unión Soviética y sin embargo cambia toda la confrontación Y entonces, en ese momento, pues claro, interesaba que estos nazis, eh, en un momento dado, pues pudieran pudieran eh, se convertirse en aliados. De hecho, incluso en algún momento, eh, aquí en España, yo recuerdo que también eh, algunos de los nazis que estuvieron aquí, estuvieron montando una especie de ejército en la sombra, sí. porque eh, pensaban que iba a ser ay, ay. exactamente... Cara cortada. Claro, acordaos que lo que pensaban era que iba a haber una tercera guerra mundial, uh -huh. y esa tercera guerra mundial iba a ser contra los comunistas. Entonces, eran unas células como durmientes, pensadas para que cuando estallara la guerra, se volviera a poner en marcha. ¿No? O sea que, bueno, y, y ya digo, y, y lo que salvó al, al régimen franquista. Fue naturalmente la Guerra Fría, ¿no? porque hasta el año 50, con todo el tema de la autarquía, aquí se estaba se estaba pasando canutas y en el exilio todo el mundo pensaba que el régimen iba a caer, que no podía, no podía aguantar mucho más. ¿no? Entonces, bueno, como digo, eh, parece que, que Wolf está muy empeñado en, en sacar a la luz todo lo que y exprimir al máximo todos estos legajos que están ahí guardados en el archivo Vaticano, y vamos a ver lo que, lo que da de sí. Vamos a ver, porque también hay que tener en cuenta una cosa, estaba prevista la apertura del archivo, creo que para el año 2028, donde se ha adelantado mucho por la voluntad también del Papa Francisco, ¿eh? o sea que, Ajá. bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero se ha conocido ahora la información, ¿no te parece una forma de rebajar el impacto? Bueno, a ver, esto se ha conocido por, porque, por, por lo que comentamos, se ha conocido porque estamos en esta semana, porque, es decir, solamente ha habido una semana para, para consultarlo, La documentación es cierto que, que, bueno, compromete un poco y habría que ver, es que claro, estas son situaciones... Compromete un poco, compromete muchísimo, pero sí, está pasando no, pero... lo que está pasando en el mundo, entonces se eh, va a pasar a una segunda página, lógicamente, pero sí. ha pasado 80 años de uno de los mayores escándalos en de la historia de la humanidad, un escándalo eh, sobre el que tenían información ahí y sobre el que no dijeron nada. Y pero no hicieron pero no, nada, que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero no es muy distinto no es muy distinto a informaciones que ya se tenían, ¿eh? Sobre, ya hay... Ten en cuenta que aunque... Sí, pero el vatic... es como la confirmación de aquello, ¿no? Pero pero es que tenemos, ten en cuenta con que nosotros tenemos esto del Vaticano, que evidentemente es muy relevante, eh, mucha de la información de, de lo que ocurrió, de cómo se comportó el, el papado en aquellos años, está a través de las cancillerías, de los archivos que hay en las diferentes cancillerías en el extranjero. Y ya sobre eso se han publicado, por ejemplo, yo recuerdo cómo hay uno, unos informes emitidos por un, eh, en este caso es un sacerdote que consigue escapar de un campo de exterminio alemán y que informa a las autoridades eclesiásticas de lo que está ocurriendo allí dentro. Y sin embargo eso no tuvo mayor recorrido, eso se sabe y se sabe positivamente. Y luego lo que sí que está muy claro, por ejemplo, y eso no tiene ninguna disculpa, porque todo esto, bueno, se puede más o menos justificar con lo que decíamos Estamos ¿no? que, hablando que tenía... de que lo sabía la institución, el papado no quiere decir que no hubiera acciones personales dentro de la iglesia dentro de los sacerdotes que luchaban contra eso, pero bueno, se enfrentaron a un muro Claro es, que, es que, lo que lo que se supone que teme es un poco la justificación ¿no? de, de, de, de la figura del de, de papado y bueno de toda la, de toda la curia Vaticana eh, lo que, lo que se supone es que eh, el actuar públicamente denunciando el nazismo como digo podía ser mucho más perjudicial para los católicos. Que, que no hacerlo. Y de hecho había habido ya ejemplos de cómo, en de, por ejemplo, en Bélgica, eh, si no recuerdo mal, lo que sería el equivalente a la conferencia episcopal actual, eh, se, se opuso realmente a lo que fue la represión de los judíos por parte del nazismo. Y eso tuvo unas desastrosas consecuencias para eh, los católicos de allí. Entonces, bueno, se puede justificar eso. Pero ya digo, hay siempre, yo siempre recuerdo una acción que es injustificable, que es la represión combinada de los nazis y de los ultracatólicos en Croacia. Porque eso positivamente se sabe y ahí estaban también, por ejemplo, los franciscanos hicieron un auténtico exterminio étnico y, y religioso que, que además lo sabía perfectamente las altas instancias del Vaticano y que, siendo además ultracatólicos, no hicieron nada para, para pararlo desde Roma, ¿no? Y eso sí que ahí no hay ninguna justificación, porque perfectamente lo podrían haber hecho, porque eran además, digamos, entre comillas, los suyos, suyos los que claro. lo estaban haciendo, ¿no? Mm. claro. Bueno, una historia que dará mucho que hablar y que eh, ahora pasa una segunda página, está en contraportada porque el mundo está viviendo lo que está viviendo, pero es una información de grandísimo alcance. Como también puede ser esta, eh, que nos habla de la relación o no relación entre alienígenas y oxígeno, Joseph. Así es, eh, porque yo diría que Todas las pelis, novelas y cuentos de ciencia ficción eh, nos han plantado a los marcianos respirando tranquilamente el aire de la Tierra. Bueno, salvo Orson Wells, que los mató precisamente a causa de la atmósfera terrestre. Pero también, si hacemos caso a la casuística ufológica, parece que los extraterrestres respiran oxígeno como nosotros. Y es por ello que los científicos buscan en esta... En este sistema solar, en esta galaxia y en otras galaxias, planetas parecidos a la Tierra que eh, bueno, puedan confirmar de alguna manera que hay vida a causa de una atmósfera con oxígeno. Pero, ¿y si realmente no necesitaran adaptarse a un ambiente parecido al nuestro para sobrevivir? Bueno, pues eh, un nuevo estudio publicado en, en Nature Astronomy argumenta que eh, si queremos eh, fomentar las posibilidades de encontrar vida debemos incluir en el perfil de búsqueda aquellos planetas que tengan atención una atmósfera de hidrógeno eh, y esto es muy curioso porque el hidrógeno es el eh, sin duda alguna el elemento de la tabla periódica mm, con mayor difusión en el universo conocido pero mm, como sabéis es muy volátil es decir que necesita en este caso, de masa, eh, de una gravedad eh, mayor que la de la Tierra y, por lo tanto, cabe suponer que esa supertierra que contenga el oxígeno debe ser dos o tres veces del tamaño de la Tierra para poder atrapar ese eh, hidrógeno y que no acabe eh, escapando al exterior. Es decir, una atmósfera basada en el eh, hidrógeno. Y se basan precisamente en el mismo comportamiento que la Tierra pudo tener pues hace la friolera de eh, 2.400 millones de años atrás en un um, periodo que es el paleoproterozoico ostras, me ha salido a la primera paleoproterozoico, ¿vale? que sí, entonces, eh, Como te has gustado, lo repites, ¿no? Claro, claro. Hombre, me ha gustado, hombre, ya de chulo, chulo claro. eh, que se caracterizó, yo os confieso que no había oído hablar de ello por la gran oxigenación. Y, bueno, se trata de un cambio medioambiental que lo que hizo es eh, que reaccionara el oxígeno, eh, es decir, que los microbios fotosintéticos eh, generaran oxígeno, ¿vale? Y esto eh, sucedió en ese eh, periodo de, de tiempo. Y lo que argumentan los autores es que... Eh, Si se estudian eh, planetas eh, con, con hidrógeno, podríamos eh, obtener o podríamos conseguir sorpresas eh, llamativas. En ese, en, ese sencillo, eh, en ese sentido, habida cuenta de que el hierro, por ejemplo, eh, también puede eh, liberarse por una reacción química eh, con, con el agua... Eh, eh, hidrógeno ¿no? bueno pues para llegar a estas conclusiones los investigadores han tenido que hacer una serie de experimentos, en laboratorio como es lógico y han descubierto por ejemplo que la bacteria E. coli puede sobrevivir y multiplicarse bajo una atmósfera de hidrógeno o en ausencia total de oxígeno Ya sé, esto diréis, no es ningún gran descubrimiento, pues en realidad hay muchos microbios dentro de la corteza terrestre que sobreviven metabolizando eh, hidrógeno y seguramente otros eh, componentes, ¿no? Pero demuestran algo asombroso. Y es que existe una gran diversidad ...de docenas de gases producidos por productos en E.coli... ...que viven bajo el hidrógeno... ...lo que según ellos aumenta las posibilidades de reconocer signos... ...que eh, se hallen en signos de vida... ¿eh? ...que se hallen en cualquier eh, exoplaneta. Y es cierto que los procesos metabólicos... ...que usan el hidrógeno... ...son seguramente menos eficientes... ...que aquellos que usan el oxígeno. Los autores de este estudio... ...señalan que el hidrógeno molecular ...en concentración suficiente... ...puede actuar de gas de efecto invernadero. Lo que eh, podría mantener la superficie de un planeta digamos, lo, lo suficientemente caliente como para generar agua líquida. Y ya sabes lo que significa encontrar agua, ¿verdad, Bruno? Significa tenemos la evidencia, tenemos el, el, el, el respaldo para, para la vida. Si incrementamos el conjunto de mundos potencialmente habitables, incluyendo estas supertierras con eh, atmósferas ricas en hidrógeno, pues eh, lo que ocurre es que hemos duplicado matemáticamente el número de eh, planetas que tendrían posibilidades de albergar vida. Os recuerdo que hay como 2.000 exoplanetas, eh, si los multiplicamos por dos, yo no soy de letra, Soy de letras, pero me salen 4.000 exoplanetas que eh, podrían reunir nuevas condiciones para albergar la vida, siempre, sabes, siempre se ha hablado no mucho de, de ese hecho no de que eh, ahí fuera buscamos a gente a lo que sea pero muy parecidos a nosotros eh, que tengan la misma base que nosotros que respiren lo mismo pero quizá es posible que también haya alguna diferencia y esa diferencia incrementa las posibilidades de encontrar ese algo no Claro, claro, fíjate que eh, se, ha, se ha hablado, se ha especulado y, y es una de las líneas de investigación, por ejemplo, de la vida basada en el silicio, en, en, en, otros, en otros fundamentos que no sean las del carbono y necesariamente si en un planeta como el nuestro, eh, desde la pangea inicial a la deriva continental que ha dado eh, la forma de los continentes que hoy tenemos, vemos la gran biodiversidad que esto ha causado, pues Ahora imagínate, sin que exista una conexión entre genes de unos y de otros, la gran diversidad que puede existir en el universo. Eh, la dificultad, como siempre, es es cómo llegan aquí o cómo llegamos nosotros hasta allí. Pero eso es arena de otro eso costal. Cosa, Seguramente sí. los extraterrestres que están, que existen, que puede que estén muy lejos o no tan lejos, quién sabe, eh, puedan tener formas eh, muy distintas a la nuestra, puedan estar combinando gases de forma muy distinta a la forma en la que lo hacemos nosotros y seguramente en condiciones extremas eh, que a nosotros nos costaría la vida y sin embargo para ellos es el sustento de la suya. Eh, Manuel Carabellal, lo siento, ¿eh? Eh, bueno yo lo único que tengo claro es que no usan reloj porque se les pararían todos ay ya sabía que ibas a salir digo a ver qué es lo que dices <risa> Bueno mira, no es no es una cuestión baladía esta que dice Manuel pa, por hacer el chiste fácil y es eh, ¿emplearán los extraterrestres la, el mismo conteo de tiempo que hacemos nosotros? dividirán las horas eh, es que para minutos, eso necesita un segundos? sol, necesita vivir en el sistema solar, porque nuestro calendario se basa en el sol, en el y sol todo se basa en el sol, ¿no? efectivamente, claro, y, y las horas también, eh, dividirlo, ...por 24 horas... ...otra cosa es que... ...es una forma de medir el tiempo quien mide, claro, pues, eh, el tiempo es universal tú, tú pero el tiempo de 24 horas es parcial, ¿no? Estos es que, que conectaban con Sixto Paz, que estaban ahí en sí, Ganímedes claro. y en y en, en Europa no en Europa continente, sino en el satélite de Júpiter eh, Júpiter tiene días que son larguísimos tanto que nos aburriríamos ¿eh? un confinamiento de dos meses para ellos <risa> serían unos cuantos años de confinamiento bueno, pues, eh, claro para si, si esos extraterrestres que que contactaba Sixto eran de allí macho no entiendo no entiendo lo pesados que debían de ser cada vez que venían aquí porque claro el tiempo les pasaba volando vamos a estar en la rosa de los vientos hasta las cuatro y media de la madrugada hemos empezado a las doce y media queda mucha rosa de los vientos aquí en la sintonía de Onda Cero queda mucha de rosa de los vientos por delante pero ahora la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo de todo lo que está pasando y después eh, continuamos insistimos eh, queda mucha rosa de los vientos ¡Por delante! En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las cuatro y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, la rosa de los vientos. Hemos escuchado la información en Onda Cero, nos ha traído Sara Iturbide... El, bueno, gran parte del país eh, comienza mañana la fase 1. En algunos sitios, en algunas islas, en Canarias, están todavía más eh, avanzados, eh, pero nos hemos quedado un poquito rezagados. Madrid, en Barcelona y algunas eh, capitales eh, entre provincia de Castilla y León. Bueno, eh, todo eh, va a llegar a su punto, pero... Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, y sobre todo toda Europa, está empezando ese desconfinamiento lentamente. Lentamente todos tenemos miedo, pero bueno, queremos mirar a futuro. Y lo vamos a hacer aquí también, en la Rosa los Ventos. Ahora mismo más información, más noticias en la Tertulia Zona Cero. Noticias, eh, Silvia Casasola, que nos hablan de una misión espacial. Destino la luna. Tú fíjate, los chinos, que hace nada, la, la, que teníamos liada, que al final luego nos ha venido para esta zona y, y todo para todo el mundo, que no, no ha sido una cosa que han podido ellos controlar. Bueno, pues ya están tan tranquilitos que están. Haciendo pues todos los proyectos que tenían en marcha, ya estaban poniéndolos al día. De hecho, pues eh, han enviado este pasado martes una nave y ha tenido eh, una misión estupenda. La nave eh, es una nave espacial que la ha desarrollado la Academia de Tecnología Espacial de China. Y, ...y la verdad pues eh, era un proyecto que lo tenían ya desde hacía tiempo... ...en 2019 ya estuvimos comentando nosotros... ...y en un principio tenían un poquito de miedo porque habían hecho, eh, una, no era una misión, pero sí un lanzamiento experimental y había salido mal. Resulta que una cápsula se había desintegrado el miércoles de la semana pasada y claro, estaban así como cruzando los dedos con esta nave que, que han enviado, pero la verdad es que ha regresado a la Tierra y lo ha hecho con, con su misión cumplida. ¿En qué consistió esta misión? Pues es muy importante porque resulta que han desplegado unos paneles solares y los han colocado hacia el Sol, pero es que esto es lo que supone es que van a tener una antena de retransmisión y un enlace de comunicación con la Tierra. Y pues esto es el principio, el principio y un triunfo además tecnológico para China, porque por fin van a empezar a comenzar la construcción de su estación espacial. Bueno, Esta estación espacial se llama Tiangong. ¿Y qué significa Tiangong? Pues significa Palacio Celestial. Bueno, pues eh, van a ser eh, lo que ellos quieren, es, es que sean 10 misiones que se vaya construyendo, construyendo esta estación espacial china. La van a hacer en una órbita entre 340 y 400 kilómetros o 450 kilómetros sobre la Tierra que además en un principio pues, eh, va a pesar 66 toneladas, pero se puede ampliar hasta 180 toneladas. Esta nave espacial que han lanzado el martes y que ha tenido ese éxito resulta que eh, la han hecho sin llevar tripulación, Pero claro, lo que quieren hacer es que las siguientes naves que lancen va a ser con tripulación. Bueno, la, la nave la han lanzado mediante el cohete larga marca 5B y decimos que ha sido un éxito. Y bueno, pues esta construcción que se va a hacer de la Estación Espacial China, pues eh, su idea es que tenga... Eh, unos 50 metros en el módulo donde van a habitar, en principio de 3 a 6 astronautas, una vez que ya esté construida totalmente, va a tener forma de T. Luego esos 50 metros que van a ser, que es como un pisito chiquitito, en el que van a compartir, ¿eh? van a estar ahí, porque además decían los de la Estación Espacial Internacional, decían que ellos tenían una experiencia total en estar confinados, que se puede llevar bien. Hombre, claro, no les queda otra. ¿O les queda otra. Bueno, pues en esta estación los chinos, porque en principio van a ser todos chinos, van a tener esos 50 metros, pero pero, luego se puede ampliar, porque tienen dos módulos de laboratorios y se puede llegar hasta 110 metros, ¿vale? Pero es que además van a tener 16 bastidores. ¿Y por qué van a tener bastidores? Porque van a hacer un montón de investigaciones espaciales allí, en esa estación. Y eso es lo principal. ¿Por qué? porque una vez que tengan esa estación espacial, van a conseguir, a través de esa estación espacial, hacer lanzamientos hacia la Luna. No sabemos con qué periodicidad, pero eso es eh, lo que ellos quieren, es el objetivo. Y una vez que ya tengan esa estación construida, pues además de los astronautas chinos, pues van a tener también a otros astronautas extranjeros, Pero no solamente que dais la cosa, sino que lo han hecho de tal manera que su intención es que puedan unirse la Estación Espacial Internacional y atraque con la Estación Espacial China. Y ahí tengan un pedazo módulo de Estación Espacial, imagínate, pues ya, mucha vezazo tienen ahí el casoplón en el espacio. Con lo cual, en el 2022 pretenden que ya esté construida. Si nada lo entorpece y todo funciona como lo tienen previsto, pues nada, ya sabéis que los chinos cuando se empeñan en algo, con, vamos, imagínate, acuérdate, los hospitales que hicieron cuando todo el jaleo del, del coronavirus super rápido y luego lo desmantelaron súper rápido. Bueno, pues ellos ni el asunto del coronavirus ha retrasado. En 2020 tenían previsión de lanzar estas naves y lo han conseguido. En vez de en abril, que era como lo tenían previsto, Lo han hecho ahora en mayo y ya han empezado con ello, con lo cual al partir de estos paneles solares que se han abierto y desde esta parte de la nave que va a tener esa retransmisión, pues no sabemos si será coser y cantar, pero desde luego en 2022 quieren finalizar y de ahí a la Luna. Destino, efectivamente, la Luna. Conquistar la Luna y llegar a la Luna ha sido uno de los grandes hitos del ser humano en el siglo XX, como lo fue en su momento, finales del siglo XV, la llegada de Colón a América. Mm. Un personaje, Colón, que ha dado muchísimo que hablar y todavía, Manuel Carvellal, hay nuevas informaciones sobre Colón. Claro que era Gallego, como yo os he repetido muchas veces y os reís, no me creéis, pero es verdad... Y justo esta semana acaba de presentarse en en Galicia, en Pontevedra, la última investigación sobre este esta eh, audaz teoría. Eh, en este caso la presenta el investigador mexicano de origen gallego, Modesto Manuel Doval, que ha seguido una línea que abrió hace ya muchos años, a mediados de los años 70, Alfonso Philipot. yo cuando conocí a Alfonso Filipot y escuché por primera vez eh su hipótesis eh me me, me pareció una locura no Digo, bueno esto va a ser difícil que alguien se lo tome en serio porque es que Filipot... todos los que se llaman Alfonso últimamente Alfonso Merlos Alfonso Filipot les bueno, sí creo que la casa de Philipot <risa> no estaba tan transitada <risa> eh, solo tenía libros Pero Filippo no solamente era partidario de la teoría de que Cristóbal Colón era gallego, ya sabes que hay una teoría de Colón genovés, sí, no, no. de Colón catalán, esto eh, yo voy a anunciar la noticia sin pretender ningún tipo de conflicto con Giuseppe, eh, aunque todos sabemos que Colón era gallego, pero es que además Filippo aumentaba la apuesta porque lo identificaba con un personaje real, Pedro Álvarez de Sotomayor, ...un noble gallego conocido popularmente por, eh, como Pedro Madruga... ...porque en sus combates, en sus batallas... ...solía hacer los ataques de madrugada... ...algo que era muy atípico en aquella época. Entonces sería Rosa Ventero seguro. Evidentemente. Y, y Pedro Álvarez de Sotomayor o, o Pedro, Mayur, eh, Pedro Madruga... Que, ...que es un personaje, repito, conocido... ...si es cierto que murió de una forma muy extraña... Y eh, yendo al grano, Filipot eh, fue el primero que encontró sorprendentes a su juicio paralelismos entre Pedro Madruga y Cristóbal Colón, enunciando la hipótesis de que ambos eran la misma persona, pero que Pedro Madruga, como que, eh, entró en conflicto con los Reyes Católicos por su apoyo a, a Juan la Beltraneja, eh, perdió su favor Eh, según esta hipótesis tuvo que hacerse pasar por, por muerto para continuar su vida ya como Cristóbal Colón. ¿Y en qué se basa esta, esta teoría que hoy, esta semana se presentaba en vivo? Bueno, un, una de las novedades de este estudio es que eh, este investigador eh, Modesto Manuel Dobal eh, pidió una pericia caligráfica eh, comparando las letras las los documentos caligráficos que se conservan de Cristóbal Colón y de y de Pedro Madruga y según afirma 80 expertos coincidieron en que ambas letras pertenecían a la misma persona. Bueno, si no El, es 100%. Uh -uh. Claro, claro. Esta es la una de las novedades, pero se basan además eh los defensores de esta hipótesis en que eh, la toponibia, que es algo que coincide en todas las teorías, ellos afirman que eh, más de 200 lugares eh, bautizados por Colón en el Nuevo Mundo se corresponden con puntos geográficos de las rías gallegas. Eh, además, el apellido Colón, con N, no Colón con M ni Colombo, sino Colón con todas las letras, el único lugar donde existía en aquel momento, según estos investigadores, era en Galicia, las biografías de, de ambos personajes realmente tienen unos paralelismos sorprendentes y a pesar de que los descendientes de de Pedro, de Pedro Madruga no, no comparten esta teoría y sobre todo pasándose en el testamento de su hijo Álvaro, redactado en 1491, donde se cita los huesos de mis padres, Eh, para mantener que cuando falleció Pedro Madruga, Colón todavía no, no había llegado a América, los defensores de esta teoría eh, aseguran que, que precisamente por el apoyo de Juan la, la Beltraneja cuando Pedro Madruga, que, que era un extraordinario navegante que se formó en Portugal eh, pidió el apoyo de los Reyes Católicos además sí está documentado que curiosamente el mismo día que los Reyes Católicos eh, recibieron en la corte a, a Cristóbal Colón, el mismo día, a la misma hora, tenían una cita también con Pedro Maduro. Entonces, es una historia muy curiosa porque ahí que, que... tendrá mucho recorrido. Yo creo que vamos a seguir hablando de esta teoría en el futuro porque hay bastantes elementos de juicio como para que muchos investigadores bueno, pues sigan manteniendo esta hipótesis viva todavía en el año 2020. Las... También decirle titular? una cosa a sí. Bruno Josep, eh, Que es que le habrá dado un disgusto A Jordi Bilbein Que es el responsable del Instituto Nova Historia eh, Porque es uno de los principales defensores De que Colom era catalán, catalán. Eh, Yo yo sobre Sobre el ADN No digo nada porque es incuestionable Pero lo que sí te digo Es que firmaba Colom con M Y eso es catalán Ya la soltaba, ¿no? <risa> ya la tenías que decir, ¿no? Oye, Josep, sí. la noticia, esta noticia eh, que nos vas a comentar, el titular cuando nos lo has pasado es, las plantas olvidan. Eso significa que recuerdan, ¿no? Bueno, eh, es un titular. Vamos a, ya, ya lo sé, ya lo <risa> vamos a dejarlo que es un titular. Porque, hombre, sí, recuerdan, recuerdan, pero no es una memoria como la nuestra, no se trata de un, de un disco duro, sino que es un sistema ingenioso eh, que hace que las eh, flores pues, eh, florezcan en la primavera y estén encapulladas en, en el invierno. ¿no? De lo contrario, su ciclo reproductivo. Pues no, no funcionaría. ¿Os habéis preguntado realmente por qué las plantas florecen en primavera? No, ¿verdad? A ver. A ver. Pues, pues, pues, pues es importante hacerse la pregunta. ¿Por qué? Pues tiene es, por es importante saber la respuesta. Nada, pero, Yo creía pero, pero, que era por la escucha, temperatura fíjate, fíjate, es muy importante adecuada. esto que dice Silvia, dice por la temperatura. Pero ahora imagínate que tú tienes una oleada de una semanita de buen calor, ¿vale?, Y la y la planta empieza a florecer. ¿Qué y es entonces, lo que está pasando? Bueno, pero pero fíjate, ahí vamos. Lo que, lo que se han dado cuenta es que las plantas tienen lo que se llama una memoria epigenética. Y esta está asociada al frío, tal como dice Silvia. Y por lo tanto, cuando termina el invierno, en sus genes, la planta tiene una proteína especializada que se llama histona y... Prepara la planta pues, a las condiciones del, del invierno a través de la memoria genética. Gracias a esta histona, cuando llega la primavera, la planta registra el, que el entorno ha cambiado y entonces procede a la floración. Y no solamente es capaz de apreciar los cambios de temperatura del entorno, sino también de deducir que la estación fría ya ha pasado gracias a esa información que tiene Eh, acumulada en sus genes. A este proceso se le llama técnicamente vernalización y se produce gracias a, a esta histona que está presente en sus genes durante el invierno. Pues bien, ahora los científicos eh, presumían que de la misma forma que recuerdan genéticamente las condiciones frías del entorno, las plantas debían de tener también un mecanismo complementario que hiciera olvidar. ...las condiciones del invierno... ...ya sabes, es que es muy duro el invierno... ¿no? ...y piensan... ...que si no olvidaran esas condiciones... ...asociadas al frío... ...podrían hacer... ...que produjeran semillas... ...y florecieran las plantas... ...y por lo tanto arriesgaran a frustrar... ...su capacidad reproductora... ...así que un ligero cambio de temperatura... ...del entorno... ...pues hace que las plantas crezcan... ...y que el invierno ha pasado de nuevo... ...y precipitan erróneamente... ...esa floración... ...pues esta investigación... ...que ha sido realizada al mismo tiempo... ...que se estableció el mecanismo... ...de memoria de las plantas... ...ha descubierto ahora... ...que algunas plantas... Se las no, ...no algunas, todas las plantas se las ingenian... ...para olvidar el recuerdo del invierno... ...y retomar el ciclo reproductivo... ...a su debido tiempo... ...y lo consiguen haciendo un reset... ...o sea... Eh, un reset vamos a llamarle genético cuando se genera el polen del que saldrá la próxima generación de plantas, esta memoria genética asociada al invierno se borra de las células solo de las masculinas de la planta y eh, en las condiciones digamos invernales se prepara para engendrar nuevas generaciones así que las nuevas generaciones surgidas de este polen ...se desarrollan en el entorno materno de esas mismas plantas... ...que tiene asumida la historia del invierno... ...y el ciclo reproductivo se programa de nuevo para el final del invierno. Y yo sé que es complejo de, de, de entender... ...pero de ahí que se haya titulado esta noticia... ...como que las plantas olvidan aquello que no les conviene. Y es cierto, es decir, hacer ese reset... Eh, en, uh, en, en un momento determinado, un reset genético hace que la planta, pese a que puedan haber eh, temperaturas benignas um, durante un, un periodo corto de tiempo no haga que entienda que esos cambios se han producido y vuelvan a florecer el, el mecanismo de recordar y olvidar el invierno implica una complejidad Importante. El ADN de estas plantas está envuelto de estas histonas que sirven para empaquetar las proteínas que forman ese material genético. Y el estado de estas historias, de estas histonas, perdón, eh, determina si un gen es accesible y legible para ser interpretado y para que su instrucción pueda ser aplicada correctamente. Esa información, esa noticia también nos habla lo que nos estás contando el comienzo un poquito. Los ciclos, en la primavera, el invierno, todo parece que está volviendo un poquito, porque la ausencia del ser humano ha permitido que se reúnen cosas. Estos días no, no hemos es visto mía, ¿verdad, Bruno? Esto lo estáis dando cuenta que eh, esta primavera está lloviendo normal. Sí, eh, está siendo normal climatológicamente, ¿verdad? sí, sí. Hay cambios de temperatura muy fuertes y muy evidentes en, la misma, en el mismo día. Es que ha desaparecido otro virus, el del ser humano sobre la Tierra, que sí, lo es. Y eh, la contaminación. Hay un, hay un mensaje muy positivo de todo esto, y es que si en apenas dos meses sí. de, de confinamiento la naturaleza ha tenido esa ...capacidad de regeneración asombrosa... ...hemos visto animales en las ciudades... ...hemos visto... Eh, ...pero qué animales como... es que... ...incluso caimanes en Los Ángeles... ...es una sí, cosa sí, sí. espectacular... ¿eh? ...es decir, eh, si en dos meses... ...la naturaleza ha vuelto a su registro... ...meteorológico, biológico... Eh, ...incluso estacional... ...¿qué no podríamos hacer... Eh, ...cumpliendo ciertas reglas, ¿verdad?... Que, que, que no suponen tampoco una terrible transformación de nuestro estilo de vida y que, sin embargo, podrían ayudar a que nuestro entorno eh, fuera más saludable y, además, lo cuidáramos para próximas generaciones. Todo esto lo decía porque, por ejemplo, se abre la ventana en la casa y se cuelan porque han vuelto. Hay muchísimos, no han desaparecido, pero hay muchísimos más. Abres la ventana y se llena la casa de moscas. ¿Por qué? Bueno, el señor de las moscas igual nos lo dice. Sí, igual Juajo. no has tirado la basura, Bruno. No, pero pero Juajo sabe algo más sobre eso. No, sí, no, no, pero... la, la metáfora puede ser falta de higiene, es cierto. Sí, no, puede no, que... sí, no, no, no. <risa> No, pero sí, sí. En todo caso el... en la calle, pero digo, cuando se abra la ventana bueno, Qué mal. No, no, no lo estás arreglando, ¿eh? no lo estás arreglando eh, pero, no, bueno. pero si todo lo decía para darte paso en la noticia ya, ya, Sobre ya, el señor de las moscas Pero me yo chamazo. no sé, yo, a mí no me invites a tu casa de momento, vamos, eso ya lo dejamos ahí pues eh, no te sí, sí, porque tú vives en la provincia de Guadalajara yo en la de Madrid y no puede haber contacto entre provincias ¿eh? por su, no, no y es que estamos en distintas fases totalmente o sea, por eso, que, por eso. Claro. De, la que es, de la que te has librado eh, sí, sí además, que sí además que sí bueno pues pues sí es una noticia porque yo no sé si habéis leído yo yo recuerdo que leí eh, no recuerdo muy bien cómo estaba en mi casa el libro yo creo que llegó a través de una especie de suscripción de estas gratuitas al círculo de lectores que te regalaban un de libros ...y recuerdo que un día me puse a leer El, El Señor de las Moscas, que es esta novela de 1954 de William Golding, eh, además luego se hizo, se hizo también una película, y es una novela que, que recrea la situación de unos chavales, unos eh, niños de diferentes edades, como una treintena, que a raíz de un accidente aéreo quedan aislados en una isla... Y a partir de ahí, claro, empieza a surgir una situación muy interesante porque vemos florecer una especie de, de microsociedad, pero también empezamos a ver cómo nacen determinadas creencias religiosas, cómo nacen también los mmm, primeros conflictos. Eh, bueno, es una, casi una especie de experimento social llevado a la novela y realmente eh, lo que hay ahí es una especie también de... Te provoca la, su lectura una sensación bastante pesimista porque llega a haber muertes, llega a haber eh, distanciamiento, empieza a haber, a haber, eh, empieza a haber también una serie de conflictos. No son capaces de, de salir adelante. Siempre pensamos que a estas edades, eh, estamos hablando, de, de, como digo, de niños y de adolescentes, pues lo que va a hacer es primar la, la inocencia y el resultado final, como digo, es bastante desalentador. Eh, vuelve un poco a recuperar la idea de que el hombre es un, un, un lobo para el hombre. Y bueno, esta es una novela a partir de la cual, a partir del año 54, cuando se publica, eh, poco tiempo después, convierte en un auténtico éxito de ventas y se incorpora dentro del programa escolar de, del mundo anglosajón, del mundo británico. O sea que ha habido toda una generación de, de británicos que se han educado a partir también de esta de esta novela. Y entonces, bueno, pues eh, esto en principio, como digo, da una una imagen un poco triste eh, y pesimista del ser humano, de la condición humana, pero es que ahora resulta que esta semana eh, un, un historiador holandés, que a lo mejor a alguno os suena, es Roger Berengar, sobre todo por que hace un año en el Foro Económico de Davos, Eh, lo que hizo fue, eh, bueno, pues hizo una especie de juicio de valor que fue muy polémico, pero también a la vez fue muy recogido por los titulares de prensa del momento, en los cuales decía que ya estaba bien de hablar de filantropía, que lo que había que hacer era hablar de... ¿Por qué se evaden los impuestos? ¿No? Y que esto es realmente lo que había que... que todos estos hombres tan poderosos que se reúnen en este foro económico realmente deberían afrontar esa cuestión, el tema de la evasión de impuestos, el tema de los paraísos fiscales y no hablar tanto de filantropía para corregir los problemas de justicia social que hay en, en nuestro mundo. Bueno, pues hoy, como digo esta semana, eh, Bregman lo que ha hecho ha sido publicar en The Guardian una historia muy interesante en la cual parece que esto del señor de las moscas realmente ocurrió pero no porque se inspirara William Golding en él, en este suceso, sino que ocurrió tiempo después. Él comenta que estuvo siguiendo una historia que ocurrió en el año 1965, donde seis estudiantes, eh, adolescentes, de un colegio católico de una. del reino de Tonga, en, en, en la zona de Indonesia, en la zona de, de Polinesia, mejor dicho, pues en un momento dado eh, van a robar un, o tomar prestado entre comillas, van a tomar prestado un yate, salen al mar, Y de pronto, esa travesía que estaba prevista simplemente para pasar un rato, realmente, bueno, el mar los atrapa y acaban eh, a la deriva durante ocho días, sin comida, sin agua, intentan pescar, intentan eh, coger, eh, beber agua de la lluvia que, a partir de una serie de, de cáscaras de coco que tenían allí en el en el barco, y finalmente terminan naufragando en una isla desierta, la isla desierta de Ata, donde se encuentran exactamente en, recreando lo que aparecía en la novela. Lo que pasa que, y es un poco la, la lectura que hace Breckman de este asunto, es que este grupo de adolescentes, muy lejos de comportarse como pensaba de esa manera tan pesimista Golding, eh, aquí lo que hicieron fue todo lo contrario. Empezaron a organizar una perfecta sociedad en la que primó eh, la solidaridad. Estuvieron ahí 14 meses, en esta isla, y sin embargo salieron adelante porque, como digo, empezaron primero marcaron una norma básica, que era no discutir, ...y que cumplieron prácticamente a rajatabla... ...salvo muy pocas excepciones... Eh, ...hicieron una serie también de... ...crearon una tabla de, de trabajos... De, ...de labores que tenían que hacer día a día... ...y que efectivamente iban rotando... ...cada dos días en determinados turnos... ...empezaron a cultivar... ...hicieron también algunos cultivos... ...llegaron a construir una balsa... ...para tratar de salir de la isla... ...lo que pasa que cuando ya se lanzaron al mar... ...la balsa se, se deshizo por el oleaje construyeron también un pequeño instrumento musical de cuerda con el que de alguna forma se amenizaban por las por las noches y cuando uno de los muchachos sufrió una caída y se rompió una pierna pues los demás ayudaron a entablillarla y bueno, estuvieron eh, contribuyendo a que se sanara eh, durante meses. Finalmente también una de las cosas que hicieron en la isla fue una de las cosas que se planteaba en la novela. En la novela se plantea que hay que hacer un, un fuego y mantenerlo activo perpetuamente Para que la columna de humo sirva para. para bueno, pues para si alguien, algún eh, barco pasa por las inmediaciones, vea que efectivamente en esa isla hay vida y trate de, de ayudarlos a, a, a rescatarlos. En el caso de la novela, esta idea de mantener ese fuego perpetuo fracasó. Y no fueron capaces de, de mantenerlo más allá de un determinado momento. Además, la cosa se se. bueno, se envenenó de tal manera que, como digo, ya hubo una, un cisma en el grupo dentro de la novela y unos acaban matando a los otros, hay una serie de persecuciones, se incendia la isla... Bueno, todo aquello, como digo, se convierte en un auténtico despropósito, pero que está muy bien hilado, digamos, todo lo que es esa ma maquinaria, todo ese mecanismo emocional que va llevando de unas cosas a otras. En cambio, aquí, en el, en el caso de esta isla de Ata, eh, ocurre todo lo contrario. No tuvieron ningún problema en mantener fuego, el fuego activo, eh, vigilándolo constantemente, y justamente esta hoguera... Él acaba de permitir que en un momento dado, pues unos navegantes de, de la zona rescaten a los chavales. Cuando los rescatan y los llevan al pueblo, de origen, claro, ya se habían hecho los funerales. Ya estaban, eh, habían sido enterrados, eh, los familiares habían pasado página. Es más, eh, antes de llegar al pueblo, son detenidos por la policía porque todavía pesaban sobre ellos los cargos del robo del yate. Entonces, lo primero que hacen es meterlos en la cárcel. Y va a ser el propio marinero que los rescata, quien vende los derechos de, de esta aventura a una productora australiana para que haga un documental y con ese dinero lo que hace es sufragar el, el pago del, del yate que se habían llevado. Y bueno, ya consiguen liberarlos, vuelven a, a la, con las familias, se integran perfectamente en el pueblo. La historia queda prácticamente olvidada hasta que este historiador holandés Que, que ahora mismo la ha publicado en The Guardian, la, la recupera y, por lo tanto, él trata de hacer una, una lectura eh, pues totalmente distinta de la que hizo Golding con respecto a la, a la, a la condición humana. ¿no? Él siempre ha defendido en otra serie de libros que, a través de la cooperación, a través de la empatía, a través de la solidaridad, es como se puede progresar y no tanto a través de la desconfianza y a través de, de, bueno, de esas eh, situaciones que se planteaban en la novela famosa del Señor de las Moscas. Así que, bueno un elemento, en este caso, como digo, ya no es una ficción, sino que es un caso real, y que se establece como una moraleja o una enseñanza radicalmente distinta de la que popularizó Goldwyn en los años 50. el días, Rosaventos. Eh, Juan José Enchetaro nos eh, dice Israel «En mi casa se han colado tres abejas. Eso no he pasado hace tiempo». Eh, ¿Qué ocurre? Eh, no. Porque tendrá, porque ves, a diferencia de la tuya, que se cuela de moscas, allí son muy dulces. Entonces sí, sí. las abejas van a dulces. Claro, claro. Ay, por Dios. Tienes respuesta para todos. ¡Qué remedio! Sí, sí, sí. Eh, Josep, una última información que nos cuentas sobre cómo la tecnología está sustituyendo las creencias religiosas. Y si no lo está haciendo ya, lo va a hacer muy pronto. Pero eh, es cierto. Es una... Una sensación mía desde hace mucho que se ha visto respaldada por un artículo magnífico en, en el diario La Vanguardia, en el que habla de Star Trek, de Dune, de, de, de Galáctica, en fin, de un montón de producciones de ciencia ficción que incluyen eh, ideas religiosas abundantes y que, sin embargo... ...pues eh, esa simiente no se ha, no, no, no se ha sabido digamos cultivar... ¿no? ...por seguir con el símil de las plantitas de antes. Pero es verdad que a medida que el universo virtual eh, va aumentando... ...también aumentan las posibilidades de que toda esta situación eh, cambie... ...y que exista esa conexión espiritual con la tecnología... ...que obviamente es cada vez mayor y especialmente en tiempos de crisis como este eh, que ha causado la pandemia. Yo no sé eh, si alguno de vosotros tiene familia con, con hijos adolescentes, pero, oye, mi hijo mayor, por ejemplo... Apenas lo ha notado hasta allá hace muy poquito, ¿verdad?, que ya mmm, tiene ganas de salir, porque están acostumbrados al móvil, a las conversaciones virtuales, eh, y no han notado el, el, eh, el confinamiento como lo hayan podido notar otras personas, ¿no? Pero vamos a ir al meollo de la cuestión, y es que, eh, para empezar, el culto que se le rinde a lo digital es casi religioso. Mm, movimientos, por ejemplo como la primavera árabe o las reivindicaciones contra la emergencia climática toman la tecnología como una aliada preferente para enfrentarse a la injusticia ¿verdad? las redes sociales son el altavoz de la sociedad y ese altavoz parece que lo que dice Eh, lo que sale por internet, sea Twitter, sea Facebook sea, sea la verdad absoluta cuando además luego resulta que son las fakes, o sea que actúan un poco como los curas, ¿verdad? En, en, ah, ahora vamos en a escuchar, eh, está esperando ya una noticia, una, bueno una información que nos va a contar un especialista en este tema eh, sobre el origen de esos burlos, ¿no? Ah, pero pe, pe, mira... No, pues lo vamos a escuchar ahora, ¿eh? Bien, no, bien, bien, bien. Es que comentad, me dio la sensación de que se había cortado de nuevo la conexión, ¿sabes? Y, no. y estaba ya blasfemando en Hebreo en Voz Baja. No, no, bueno, me, parece, me parece genial. Pero eh, digamos que hay algunos especialistas como Stan, Stannerk, eh, que otorga a las redes sociales la misma función... ...que por ejemplo en el pasado tuvieron los predicadores... ...que buscaban eh, sujetos a los que convertir a su fe... ¿no? Y, y, ...y esta concepción se asemeja enormemente... A, a, a, a, a lo que los fieles han hecho a lo largo de los siglos sin que existiera la tecnología y por ejemplo este hombre Stan uh, Narker no duda en afirmar que el siglo XXI será muy propicio para las religiones de raíz tecnológica por lo tanto, cita el próximo dios será con cable, será tecnológico Eh, ...según Javi, esta información... ...en eh, un, eh, un, un informe... De, ...de signa que revela que la mitad de los estadounidenses... ...se sienten solos a veces o siempre... ...otro estudio demuestra que el 18% de los norteamericanos... Eh, ...son espirituales pero no religiosos... ...y 7 de cada 10 encuestados... ...tanto lo uno como lo otro... ...en el resto del mundo la sensación es similar... ...el 84% de la población mundial... ...se define como religiosa... ...y sin embargo nadie va a las iglesias, o casi nadie va a las iglesias, casi nadie, eh, es decir, todo el mundo proyecta esa, eh, esa fe en los aparatos tecnológicos, y él habla que, por ejemplo, los movimientos espirituales ya están desarrollando plataformas en la web, en Twitter, en Telegram, en herramientas de Big Data, es decir, es decir que tienes las iglesias en casa... Eh, tienes eh, todo desde el botón de tu móvil, pero eh, esa necesidad espiritual sigue sin estar resuelta, de manera que la vuelcas hacia la tecnología habla ¿Qué? por ejemplo Chicos, de, eh, que es eh, lo sí. que lo, lo que está pasando un poquito ahora nos va a hablar eh, en este instante Miguel Ángel Ruiz de este asunto hasta aquí la tertulia zona cero en la Rosa de los vientos eh, con Josep Jardón, Josep es que no tenemos tiempo, nos más, vemos eh, pronto no Hasta pronto. Juan Juan Toro, Manuel Carvellal. Gracias. gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y la frase que decía al comienzo del programa nos la dijo el invitado que tenemos a continuación. Él es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Encantado. Hola. Hola. Miguel Ángel es sociólogo, periodista, escritor, responsable de las noticias y de la información sobre conspiraciones en la revista Año Cero y muchas otras cosas. Amigo del programa, lo hemos tenido en varias ocasiones. Eh, Miguel Ángel, esa frase resume mucho lo que estamos viviendo. Ahora nos estamos dando cuenta que lo que teníamos antes, eh, antes de que pasara todo esto, antes de que el mundo cambiara, pues lo que vivíamos antes era más importante y lo echamos mucho de menos. ¿eh? Hombre, yo creo que es el gran arquetipo de la felicidad, ¿no? Tener que pasar una época mala, una época difícil, un, un encierro como este para darse cuenta que, que probablemente incluso las cosas sencillas Que antes teníamos y no valoráramos pues bueno pues ahora nos damos cuenta de lo, de lo buenas que eran no y una de las cosas eh, que ha pasado en los últimos tiempos eh, que ha pasado con esta crisis eh, del coronavirus eh, tremenda es que un poco ha desaparecido el pensamiento crítico y ha ocupado su espacio a la conspiración. O las conspiraciones han acabado con el pensamiento crítico. Se confunden a menudo ambas cosas, eh, pero ha pasado algo muy terrible. Eh, la tierra es plana, no nos gobierna el FMI, no, es otra cosa, ¿no? Eh, pff, nos hemos complicado mucho la vida, ¿no? Bueno, a ver, ver es, es cierto que las conspiraciones están de moda, Y es cierto que ahora mismo con este confinamiento, con este confinavirus, pues hay un repunte de todo este tipo de cosas, para empezar porque la gente pues está pasando momentos duros y además tiene mucho tiempo libre. Eso es evidente. Pero eh, el tema es más profundo, quiero decir. Todo sí que hay, eh, digamos, un fenómeno que obedece a un proceso histórico, es decir, que no, que no, empieza, que no empieza, ahora y que probablemente ya tiene, no llega a una década, yo lo citaría en torno a dos mil once, dos mil doce, probablemente, luego lo explicamos si queréis, pero es parte de un proceso histórico en el cual eh, en lo que era el periodismo crítico, la denuncia social, eh, eh, lo que era digamos una Eh, un periodismo comprometido con una sociedad racional y con una sociedad bien informada está siendo paulatinamente sustituido por una especie de... de De, de cultura de la fake news por una cultura de, del bulo, de, de la viralización de la noticia en redes sociales y con, vamos a decir, todo ese, como decíamos, ¿no? Ese period, periodismo comprometido y riguroso, pues se ha ido sustituyendo por una serie de etiquetas que no sé, que si los Illuminati, la conspiración del 5G, los Rothschild, el nuevo orden mundial, la tierra plana, el Pizzagate... ...y que son, vamos a decir, una serie de referentes... ...una serie de, de, de temas que cuando los analizas bien, cuando lo, los oyes, te das cuenta que no tienen ningún desarrollo teórico detrás. Es decir, son etiquetas, a la gente le gusta decir, bueno, nos manipulan, nos controlan, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es cierta, pero te das cuenta que detrás de, de, de esas eh, de esas frases, de esas proclamas, apenas hay nada de desarrollo teórico, ¿no? A mí me da la sensación, no sé cómo, como si estaréis de acuerdo, ¿no?, que... Eh, por lo menos la visibilidad que tenía el periodismo riguroso, el periodismo comprometido, el periodismo que hace menos de una década estaba hablando de cómo funcionaban los mercados, el FMI, la prima de riesgo, la, la, las agencias de calificación, etcétera, etcétera, eh, creo que ha ido paulatinamente desapareciendo. No digo que no exista, pero desde luego ha ido desapareciendo de la primera plana y ahora, en cierto modo, la gente ha cambiado la forma de, de informarse, Y, ...y sus hábitos de consumo de este tipo, vamos a decir, de pensamiento crítico. Claro, pero... Yo creo que hay, hay un personaje que es eh, fundamental en todo esto, eh, que marca el antes y el después, eh, que es una persona que teoriza sobre todo esto y que le hacen caso eh, grandes líderes mundiales que cogen su, su mensaje y lo, lo hacen eh, popular, incluso eh, algunos eh, llegan a la presidencia de algún país. Es un personaje que se llama Stephen Bannon, que enseñó que eh, los eh, titulares tienen que ser cortos, tienen que eh, olvidarse de la razón y del impulso, pues eso es lo que está ocurriendo. Somos impulsivos, pero no racionales. Eh, vale eh, el impulso, pero no la razón. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en la última década, especialmente de lo que fue... Esa especie de gran despertar político global no que fue la pues no sé las primas, las primaveras árabes el quince m Occupy Wall Street, etcétera, posterior a ese momento lo que se ha producido un, un espectacular. Eh, vamos a decir aumento de los sistemas de manipulación de masas digitales es decir, de los ciberthrust de la fake news de, de la intoxicación en algoritmos en redes sociales, en Facebook etcétera, etcétera lo que hace Steve Bannon, que como bien dices no bueno, pues uno de los Eh, estrategas detrás de la campaña de, de Donald Trump y que luego ha tratado de exportar sus, su, su, vamos a decir, sus técnicas a Europa, a Bolsonaro, etcétera, etcétera, es darse cuenta que de alguna manera eh, era, es más fácil azuzar a la gente Con el tema de las redes sociales, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, lo que han cambiado también son nuestros hábitos a la hora de reflexionar, pero sobre todo a la hora de adquirir información. Cuando alguien lee un libro o un periódico, está haciendo eh, un trabajo intelectual, que es una lectura lineal, pausada, tranquila, sosegada, en cierto modo… Esto en realidad contrasta con, completamente con la forma en la que ahora la gente se informa y sobre todo se informa políticamente, ¿no? Eh, ahora mismo la mayoría de la gente lo que hace es leer noticias en, en redes sociales. Eh, lo, las redes sociales funcionan como un selector de noticias, es decir, la información es muy emocional para que, una, para que tú te encuentres una noticia en unas redes sociales porque se ha viralizado, normalmente promueven, como digo, emociones, indignación, luego son contenidos inconexos, son contenidos muy fragmentados, en el cual es muy difícil eh, hilar A con B porque lo que recibe son muchos pedacitos de información y realmente eh, a, a un cerebro humano eh, le cuesta mucho más establecer vamos a decir, un aprendizaje, pues así lineal y tranquilo, cuando, o sea, le cuesta, si lee un libro los tiene pero si, si, lo que, si esto lo ve en redes sociales, lo que al final le genera es una especie de ansiedad y por otro lado, una sensación más o menos, un aprendizaje subjetivo en las emociones que le provocan esas, esas noticias, pero no siempre las analiza y no siempre la, las... Eh, las interioriza. Y el resultado, en ese sentido, es un proceso de aprendizaje que es mucho menos racional, mucho menos consciente que la lectura lineal. De lo que estamos hablando, en el fondo, es que ese tipo de noticias eh, o la exposición de la sociedad, a ese tipo de noticias, al final crean un cambio en la sociedad. Y lo que estamos viendo es, como decíamos, un aumento inmenso de los bulos ...una reducción del pensamiento crítico... ...y una polarización tremenda de la sociedad. Claro, pero por ejemplo... ...los bulos eh, pueden estar que, creados por personas que... ...bueno, en realidad lo que tú dices... ...no hace un desarrollo... Lanza ahí su idea. Eh, y luego también pueden ser bulos realmente que están condicionados y dirigidos por otras personas que les interesan pues eh, condicionar y controlar para que la gente eh, piense de una determinada manera. En la pregunta es, hay los dos tipos, eso lo, más o menos lo tengo claro, no sé si habrá algún tipo más, pero como uno ¿Intenta averiguar y saber cuándo te están colando un bulo por toda la, la, la face, nunca mejor dicho, a, a, a cuando es algo que realmente hay que estar prestando un poquito de atención? Pues a ver, es una pregunta que tiene una respuesta tremendamente compleja. ¿eh? Eh, te explico, en sociología existe el concepto de hiperrealidad, que viene a ser eh, la incapacidad en, la sociedad, en las sociedades tecnológicamente modernas, la incapacidad de distinguir la realidad de la ficción. ...piensa que cuando nosotros estamos conectados... ...a nuestro teléfono, a nuestro ordenador... ...constantemente estamos viendo noticias... ...al final todo lo que llega a nosotros... ...llega a través de, de esas pantallas... ...llega a través de, de, de, de noticias... ...llega a través de Facebook... ...llega a través... ...entonces llega un momento... ...en el que todo parece absolutamente lo mismo... Eh, ...hay cosas como siempre se suele decir... ...que la realidad supera la ficción... ...y el problema en el que nos encontramos... ...como sociedad es que cada vez es más difícil llegar a distinguir qué es cierto de qué es falso. Incluso se hablan, en esto que hemos hablado de estrategias de, de manipulación, eh, una cosa que es muy reciente está lleva apenas unos meses y, y yo no sé si todavía se habrá puesto eh, en funcionamiento a gran escala, y es que la inteligencia artificial escriba noticias falsas, uh -huh. es decir, ordenadores que lo harían a una, a, una, a una velocidad impresionante. Entonces, llega un momento en el que va a ser muy, muy difícil, cada, cada vez es más, y yo, por ejemplo, que escribo y, y me documento, cada vez tengo más, dif más dificultad en saber si una cosa es cierta o no. Eso es Es un fenómeno global y yo creo que es en parte producto de esta, vamos a decir, de esta estrategia del calamar o algo así, en el sentido de que inyectan tinta negra, es decir, que oscurecen todo para, de alguna manera, polarizar a la sociedad y, bueno... Eh, en el fondo eliminar ese pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué ha pasado en este mundo para que defienda, por ejemplo, lo alternativo, un personaje eh, que se puede pasar por ahí en una manifestación, eh, en coche de lujo, en descapotable y con chófer, ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando en el mundo para eso? Bueno, sí, efectivamente ahora tenemos una una polarización política bastante curiosa Y, y yo creo que en el fondo lo que, lo que está pasando realmente es que estamos entrando en el siglo XXI de verdad y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que tenemos la, la, la tendencia a analizar todo lo que hemos hecho en términos de, del siglo XX, pero ya, ya muchas de las cosas no funcionan, la política no funciona al estilo tradicional y yo creo que hay grandes cambios de paradigma que hay que pararse a pensar, porque, como digo, tenemos la tendencia de analizar la realidad con los parámetros del siglo XX y estos parámetros, cada vez más, este paradigma está dejando de ser efectivo para analizar dónde vivimos. Pero, por ejemplo, las redes sociales que estás comentando. Si en un YouTube, por ejemplo, ha sido uno de los canales en los que se ha hablado muchísimo de conspiración y, de hecho, el Big Data, una vez que tú entras a ver un vídeo o dos vídeos de cualquier etiqueta, Illuminati o Agenda 2020 o lo que sea, te va enviando ya... Eh, información sobre eh, apoyar o, o seguir hablando sobre ese tema, o sea que te lo está retroalimentando. ¿No sería también adecuado que este tipo de canales, eh, Facebook, YouTube, Whatsapp, tuviese también algún tipo de, de control para que no te estuviesen todo el rato lanzando estos bulos y venga un bulo tras otro y, y eh, también te ayudaría eso a ver qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Claro, es que eso que comentas es súper importante entender ahora, ¿no? Porque, de hecho, eh, efectivamente, todos esos selectores, todos esos algoritmos, eh, que en el fondo lo que buscan es conocerte, tienden a crear un efecto espejo. Es decir, cuando tú empiezas a meterte por una serie de canales, hay miles de temáticas. Puede ser veganismo, puede ser política, puede ser conspiraciones. Lo que empiezan es a... a, a a conocerte y a darte búsquedas re eh, relacionadas. Con lo cual, en cierto modo, te hacen una especie de burbuja ideológica. Esto algunos investigadores lo han, lo han investigado cómo funciona ahora y lo que yo creo que poca gente sabe que es que esto tiene un origen militar que prácticamente se lo inventaron los americanos cuando empezó la Guerra del Golfo y eran las maneras que tenían de, de, bueno, de empezar a, a identificar yihadistas en la red. Entonces se hacía con las con los blogs cuando no teníamos youtubers y básicamente eran lo que eran los enjambles de webs Eran unas webs que estaban, eh, vamos a decir, relacionadas con otras, de tal manera que cuando empichabas en una empezaban a salirte enlaces de muchas más, pero que tú no veías la relación, pero en el fondo todas eran parte del mismo sistema. Hay que entender que YouTube funciona así y que además YouTube es una plataforma que si bien ahora está empezando a tratar de lo, a, a luchar contra, vamos a decir, contra los bulos, contra las conspiraciones, etcétera... se sí, lo crearon ellos. Y lo defendieron ellos, eh, y se hicieron grandes eh, por eso, ¿no? Eh, yo creo que los eh, periodistas eh, lo saben, eh, los eh, periodistas, nadie tiene que utilizar YouTube, ni ninguna red social, nadie, como ninguna fuente, el 0%, y ya está, y se acabó, eh, no tiene que aparecer nada ahí que eh, luego conozcamos, no, nunca. Claro, es que además pasa una cosa, ¿no? Que también el contenido rápido, eh, la producción de esos vídeos, pero además YouTube hizo una cosa, no solamente que creció gracias a los vídeos de conspiraciones, pasó de ser una, una empresa más o menos pequeñita a un emporio mundial, sino que hizo una cosa que, que, que bueno, yo creo que tiene un efecto muy perverso, que es que monetizó los vídeos, Ahora mismo hay gente que vive de YouTube y si sí. eso, y si vamos a decir, si eso, digamos, es un trabajo que está bien y que efectivamente eso tiene un, una producción, vamos a decir, un servicio a la sociedad y a la gente le gustan los vídeos, perfecto, pero cuando creció y en el fondo no discriminó ningún tipo de contenido, daba igual hablar de la tierra plana que daba igual de cualquier otro tema, Al monetizarlo en realidad creó un monstruo, que luego cuando ha ido recortando esos, de esos ingresos a, a la comunidad YouTube, claro, se han quejado amargamente, pero es que entiende que eh, eso yo creo que fue una, una estrategia de crecimiento muy agresiva y que yo creo que ahora en cierto modo la están pagando, ¿no? Yo ahora... nunca me he sentido identificado con esos eh, términos y eh, con esas eh, noticias, y ahora menos. Eh, eh, no tenemos eh, que creer en nada de la conspiración, y sí tenemos que creer en mucho de las eh, neuronas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, es que lo que te digo, son formas de consumo, ¿no? Eh, un vídeo, eh, no sé, de YouTube, de siete, diez minutos, quince minutos, queda un montón de información sin ningún tipo de fuente, etcétera, etcétera, desde mi punto de vista eh, tiene dos problemas. Uno, que, como decíamos al principio, eso está sustituyendo al, al periodismo de, de denuncia social riguroso y, sobre todo, que nos estamos acostumbrando A, a no tener ningún tipo de juicio crítico es decir, en el fondo estamos sustituyendo todo ese tipo de, de, de periodismo vamos a decir, pues eso, crítico con, con muchas teorías que acaban siendo meras supersticiones y que además no educan a la gente en, e, en un pensamiento, vamos a decir eh, informado y riguroso. Estos canales tienen ahora algún tipo de discriminación como tú estabas diciendo, ¿hay alguna forma de incluso penalizarles Eh, no con la típica denuncia, sino, no sé, si directamente lo que tienen que hacer es, según qué tipo de, de historias, no, no subirlo, ¿no? ¿Eso se, se controla de alguna forma o todo vale? Eh, bueno, no ha dejado de valer todo, durante mucho tiempo no vale, ahora mismo hay una guerra tremenda en Facebook, porque Facebook lo que ha establecido, claro, lo que hay que pensar es que todo esto se, puede, se tiene que hacer con... Con, con algoritmos. Otra cosa es que alguien, un canal concreto, reciba una, una denuncia concreta de un, de un usuario que diga que ese canal infringe normas y entonces se revisa. Uh -huh. Pero en general se tiene que hacer con algoritmos. Entonces, en YouTube hasta ahora lo que ha hecho ha sido crear algunas etiquetas, algunas palabras prohibidas, de las cuales... Si tú lo metes, no es tanto que te quiten el vídeo como que no lo monetizas, es decir, que no cobras ningún dinero por él. Y en el fondo ahí está atacando a, al origen del problema, porque el problema es que YouTube durante años, al haber monetizado este tipo de contenidos lo que ha creado en realidad es una sociedad del entretenimiento una sociedad del espectáculo que estaba vinculada a las conspiraciones con lo cual el rigor desapareció porque era mucho más fácil hacer pues no sé cinco o seis vídeos a la semana cortitos hablando de los Illuminati de los Anunnakis etcétera etcétera, que currarse un solo vídeo eh pues más a decir, riguroso, ¿no? Entonces, esta industria ya ha tenido unos efectos perniciosos para lo que es la visión del mundo de muchísima gente en muchos países. Miguel Ángel el que ha estado esta noche en la Rosa de los Vientos, es un especialista en esta información alternativa y parte de la idea que servidor. Es que no creerse absolutamente nada y a partir de ahí vamos a intentar decir las cosas. Eh, porque no tenemos ahí que creernos nada, porque eso significa que alguien quiere que creamos determinada cosa. No, seamos independientes y seamos libres. Eso es el fundamento, Miguel Ángel. No creo, ¿eh? Efectivamente, estamos en una nueva era de la manipulación política y hay que entenderlo así. Bueno, Miguel Ángel, yo, hoy me han mandado unas fotos de tu Cantabria con unas playas totalmente despejadas, con un sol. O sea, que el se paraíso que tú comentabas al principio en esa frase, que la ha dicho Bruno, yo creo que, que lo tienes tú ahí. ¿eh? Eso eso no es fake news y estáis invitados <risa> a venir cuando queráis. Miguel Ángel, muchas gracias. Un fuerte aplauso. hoy hasta las cuatro y media de la matriculada, ahora en Onda las noticias, en la información, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre después eh, continuamos. Insistimos en la rosa de vientos hasta las cuatro y media. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 y media de la madrugada. Ahora vamos a tener unos instantes, vamos a contar qué está pasando, nos lo va a contar en Cosén del pasado Laura Falcó en el Museo Británico, vamos a tener Mujeres como Historia con Silvia Casasola y vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Ya sabéis, tenéis un Twitter, una etiqueta, almohadillas rosavientos para participar. Carito nos dice, a propósito de la entrevista que hemos tenido ahora hace tan solo unos instantes, que el pensamiento crítico es un bien en peligro de extinción. Y nos dice, entre os, que no todas las teorías de la conspiración son iguales. Que no se puede generalizar. Personalmente, eso pues, no sé si son iguales o no, pero... Las que están apareciendo estos días me parecen igual de terribles. Eh, lo del 5G, lo del de coronavirus eh, artificial. Bueno, pues me parecen iguales, iguales que la Tierra es plana, que el hombre no llegó a la Luna. Tenemos que defendernos de eso a través del pensamiento crítico. Información... Científica, pensamiento crítico lo que tenemos eh, que tener. Las tres eh, y siete minutos eh, continuamos en la rosa de vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Ecos del pasado. Ecos del pasado son los que suenan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 los extraños eh, que están sucediendo ahora mismo en el Museo Británico lo hemos comentado en Ecos en del pasado y ahora Mujeres eh, con Historia vamos a conocer, ganó el que llaman como Nobel entre las Matemáticas eh, la protagonista en el relato de Silvia Casasola es eh, Marian Mirzarcani: Mujeres con Historia pasión era ser escritora soñaba con escribir una novela una novela especial una novela muy personal pero llegada la adolescencia era un descubrimiento que le haría tomar otro camino su hermano mayor era un apasionado por la ciencia en todos los sentidos y eso provocó la curiosidad de Marianne Ya se abrió la puerta a un mundo desconocido e ignorado hasta entonces. El mundo enigmático y misterioso de las matemáticas. Un mundo que la atraparía para siempre. Muchos estudiantes no le dan una oportunidad real a las matemáticas. La belleza de las matemáticas solo se muestra a los seguidores más pacientes. Marian Mirzakani no solo descubrió la belleza y el magnetismo de las matemáticas, sino que se reveló como una auténtica experta. Tanto que logró el primer y único galardón de la prestigiosa medalla Fields en 2014 otorgado a una mujer hasta la fecha. Como sabéis, la candidatura de matemáticas no se contempla en los premios Nobel y su equivalente es la medalla Fields, medalla que otorga la Unión Internacional de Matemáticas cada cuatro años a los colegas que hayan contribuido con su trabajo de excelencia al mundo de las matemáticas. Marian tenía 37 años cuando se lo concedieron y lo ganó por su contribución a la comprensión de la simetría de las superficies curvas. La noticia corrió como la pólvora. Era la primera mujer que lo ganaba en 80 años desde el inicio de la candidatura. Marian disfrutaba tanto... ...haciéndose preguntas... ...intentando resolver problemas... ...que no comprendía... ...porque otras féminas... ...no se atrevían a estudiar más... ...esta materia... ...y aunque estaba muy enferma... ...cuando le dieron el galardón... ...tenía claro... ...que la noticia del premio... ...podía impulsar... ...otras vocaciones como la suya... ...espero que este premio... ...inspire a muchas más niñas... ...y mujeres jóvenes... ...en este país... ...y en todo el mundo... ...para creer en sus propias habilidades... ...y aspirar a ser... ...los medallistas de Falles del Futuro... Esta carencia de vocaciones científicas entre las mujeres ha generado que el 12 de mayo se celebre el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Y para sumarnos a esta iniciativa, esta noche, vamos a rendir homenaje a Marian Mirzarkani, una auténtica pionera que lamentablemente falleció en 2017 por culpa de un cáncer de mama. ...había nacido en la capital de Terán... ...en 1977... ...su colegio estaba cerca... ...de una calle donde había muchas librerías... ...y era una lectora... ...voraz... ...leía cualquier libro que cayera en sus manos... ...porque en las librerías de Terán... ...no se podía ojear... ...eso de leer un poco de qué iba el libro que estabas dispuesto a comprar, pues allí no se podía hacer. Marian compraba libros aleatoriamente por su título y soñaba con ser la autora algún día de uno de ellos, de esa novela soñada. sus tres hermanos fue creciendo alentados por sus padres a formarse como personas y también a tener una buena educación. En Irán, las niñas no compartían colegio con los niños y las dificultades se sumaban por la guerra entre Irán e Irak, que duró casi ocho años. <risa> ...coincidiendo con el fin de aquella guerra... ...Marian terminó la escuela primaria... ...y se matriculó en la escuela secundaria... ...donde pudo ir a campamentos de verano... ...y participar en olimpiadas... ...junto a los chicos. De hecho, Marian participó... ...en un par de olimpiadas internacionales de matemáticas... ...representando a su escuela... ...olimpiadas en las que ganó la medalla de oro... ...primero en Hong Kong... ...donde solo perdió un punto... ...y después, en Toronto donde todas sus respuestas fueron correctas la directora de su escuela estaba encantada con el talento de Marianne para las matemáticas y potenció mucho su vocación era una auténtica defensora de que las mujeres debían tener las mismas oportunidades académicas y por supuesto las mismas oportunidades profesionales que los hombres el caso es que Marian, como alumna de secundaria, pues era la típica estudiante que andaba drancas y barrancas con las mates. De hecho, durante dos años casi ni las aprueba. Pero un buen día, su hermano mayor le contó una historia. Era la historia del matemático alemán Carl <risa> Friedrich Gauss. Y cómo, este siendo un niño de primaria, resolvió en unos segundos cómo sumar todos los números del 1 al 100. La respuesta correcta es 5050 y el truco, mirar en pares que suman 101. Esa fue la primera vez que disfruté de una solución hermosa, aunque no pude encontrarla yo misma. Ese era el primer recuerdo que le venía a la cabeza a Marian cuando le preguntaban cómo había despertado su interés por el mundo de los números. Después, a punto de terminar secundaria, decidió que ya que en las Olimpiadas le había ido tan bien, pues quizá lo suyo era desarrollar dicho talento. Face, en Irán tienes que elegir tu especialidad antes de entrar en la universidad. Y así fue como se matriculó en la Universidad de Matemáticas de Sharif. En Sarit conoció a grandes matemáticos e hizo muy buenos amigos. Se dio cuenta que realmente había acertado con la lección. Cuanto más profundizaba en ciertos enigmas matemáticos, más le apasionaba su carrera. Pero en Sarit se limitaban a estudiar la resolución de problemas y tener en cuenta otros enigmas matemáticos mucho más seductores para el cerebro de un verdadero científico. Y eso fue lo que motivó el viaje de Marian a la Universidad de Harvard, intentar ver más allá, preguntarse y cuestionarse matemáticamente miles de temas. Y en Harvard se apuntó al máster organizado por Kurt McMullin, ganador también de la Mayada Fields, quien tenía una forma de explicar las cosas que hacía que pareciera todo sencillo y muy elegante. Y ahí vemos a Marian muy motivada, que le hacía preguntas constantemente. Y su perspectiva a la hora de afrontar un problema cambió totalmente mad le ofreció trabajar con él y de ese modo se involucró en las estructuras geométricas de las superficies y sus deformaciones dedicando especial atención a los planos hiperbólicos y ese fue precisamente el tema al que dedicó su doctorado la matemática mister cani Madmullen se convirtió en un auténtico mentor para ella, dando alas a su demostrado talento. El matemático despertó en Marian una nueva forma de mirar, una nueva forma de afrontar los retos matemáticos. Eso había sido para ella el efecto Mad Mullen. muchas mujeres eran las que se matriculaban en las carreras de ciencias pero después se quedaban en el camino y muy pocas eran las que se animaban a conseguir el doctorado Mirza Kani en cambio llegó hasta el final logrando el objetivo que se había propuesto ella encarna una rara combinación de capacidad técnica excelente grandes ambiciones visión de largo alcance y profunda curiosidad estos ricos matices de su personalidad los trasladaba a las investigaciones que realizaba auténticos retos que desentrañar y resolver la mayoría de los problemas en los que trabajo están relacionados con la geometría de estructuras en superficies y sus deformaciones en particular estoy interesada en entender superficies hiperbólicas investigaciones que tienen conexiones con física teórica topología y combinatoria así dicho pues nos suena un poco raro pero parece como muy sencillo y para ella realmente lo era le encantaban las reuniones con sus compañeros de la Universidad de Stanford donde trabajaba como profesora o las convenciones con los más prestigiosos matemáticos del mundo con los, que con los que debatía y en plena explosión pues surgían ideas de lo más alocadas y a la vez ideas plausibles pero arriesgadas a veces cuando se quedaba atascada en la resolución de un problema Y no sabía por dónde atacar le venía muy bien esa colaboración. Porque la mayoría de las veces hacer matemáticas para ella era pura rutina. Para mí hacer matemáticas es como estar en una larga caminata sin rastro y sin final a la vista. Otras en cambio, las menos, eran las del subidón. Esas que salta la chispa por ciencia difusa y después de pensarlo y meditarlo, incluso tras un buen sueño, surge la solución. Marian también tuvo sus momentos eureka. Esa emoción del descubrimiento, resolver algo nuevo, es igual que la sensación de subir a la cima de una colina y verlo todo claro. Marian, en uno de estos encuentros con científicos, conoció el amor de su vida. El matemático teórico checo Jan Bondrat, con quien tuvo a su única hija, Anaida. Le encantaba pasar con su familia en la mayoría del tiempo libre, pero a veces se tomaba alguna hora de intimidad. Y lo que más le gustaba, ¿sabéis lo que era? Leer y hacer ejercicio. El conocimiento de su hija y el premio de la medalla Fields... ...fueron los dos momentos más importantes de su vida. Pero la enfermedad le rondaba desde 2013. Estuvo luchando contra el cáncer de mama hasta el último momento en 2014 cuando recogió el premio ya estaba enferma y tuvo que suspender numerosas peticiones de entrevistas porque era una auténtica rareza que después de 80 ediciones, por fin una mujer lograra el premio y encima era la primera persona irani en conseguirlo fue muy duro porque Marian se curó y volvió a brotar el cáncer de nuevo masquimio. quimio Y cuando parecía que lo tenía controlado, detectaron metástasis en la médula ósea. Y ahí los médicos ya no pudieron hacer nada de nada. Mizarkani falleció finalmente en julio de 2017. Detrás dejaba un trabajo intachable y un ejemplo a seguir para generaciones futuras. a mis compañeros María Gómez Prieto y Nacho Arias su estupenda colaboración. Y recordaros que desde el 2019 el comité de mujeres matemáticas de la Sociedad Matemática Iraní propuso extender el tributo y nombrar el 12 de mayo, fecha del nacimiento de Mizcerkani como el día de las mujeres matemáticas. We are high. Desde entonces, cada 12 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de las Mujeres Matemáticas. Y esperemos y también deseamos que en un futuro cercano haya muchas Marian Marzarcani que disfruten de su particular arcoíris matemático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 Fronteras del futuro El mañana ya está aquí, el mañana se llama Nueva Normalidad y en el mañana se va a comprar del modo que vamos a contar. Y lo vamos a hacer aquí en Fronteras del futuro con Javier Seviano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? A mí lo de una normalidad me suena rarito. A mí no me gusta nada. Nada, nada, nada, nada, nada, es, nada Suena nada. muy distópico. Yo normalidad nada. y punto. Yo lo voy a llamar el, el futuro futuro. Sí. <risa> Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada hablamos de cómo comprar, cómo íbamos a comprar y cómo se está ya comprando muy en normal, esa nueva normalidad normal que decís hoy, sí. Exactamente, ya dijimos cómo teníamos que hacer y bueno, eso ya lo vamos a dejar aparcado y vamos a, a comentar cómo vamos a comprar nuestras ropas nuestros tops, nuestros underwear y estas cosas Aquí en el futuro futuro muy bien, ¿eh? A mí me han quedado siempre muy bien la verdad, Ahí, que marque bien. que marque esa, esa tableta tops. de chocolate que tienes <ríe> bueno, A ver... Estás conmigo estupendamente los dos, claro. ¿eh? Sí, sí. Pues, ¿Ah, sí. pues vamos a ver vais, cómo vamos. vais juntos Dime. a hacer, eh, no Hombre, sé, las Hombre, tiende, de, de tiendecitas, habrá ver, qué aquí guay, de tiendecitas. No más de dos en este todavía eh, fase segunda en la que pasaremos, eh, en la que ya están algunas, algunas comunidades y, y Madrid, en donde estamos, pasaremos a ver, a ver si puede ser. Y alguien nos deja en eh, la semana en que viene. En 2780 bueno pues vamos a ver cómo, cómo compraremos en el, en el futuro futuro en ese futuro cibernético que poco a poco ya vamos yendo a, a, a, eh, vamos vislumbrando que conste que yo esto ya lo he experimentado en una, una reunión que nos eh, llamó una tecnológica un, una consultoría de tecnología en la que tenía una serie de, de ya de estos eh, eh, aparatos o de estas tecnologías preparadas para ir eh, preparando la, el comercio del futuro, no el e-commerce que ya conocemos todos, comprar por internet por teléfonos móviles, por teléfono móvil por dispositivos móviles, que esto también nos ayudará en el futuro, sino cuando ya estemos presencialmente en la tienda, evidentemente los, los tal y como concebimos a día de hoy, los probadores desaparecerán, y lo que habrá serán espejos, espejos virtuales que por eh, realidad virtual, que por eh, eh, realidad aumentada concretamente, nos permitirán Permitirá probarnos sin tener que cambiarnos de ropa cualquier modelito que nos interese, nos apetezca eh, probar eh, en ese momento. Pues son como, espejos... ser, como sea realidad aumentada, nos va a quedar todo fatal. Todo fatal. <risa> vale, bueno, son, son espejos en los que tú te miras y entonces por medio del voice shopping que, que dicen los ingleses, que es decir eh, dar órdenes en vez de, de, de traerte la, la prenda al, al eh, probador pues tú das órdenes al, al aparato, a la, este eh, espejo de realidad aumentada y le dices, quiero probarme tal prenda de tal talla que es para mí el, y, y de tal eh, marca, si eres de una determinada, determinada marca entonces el, el, este espejo el, de el realidad espejo Te, tú dices espejito, espejito claro, mágico. espejito mágico, es un espejito el auténtico espejito mágico la de, la, de la de la madrastra, exactamente la, el pues, más bello, pues ya ha llegado ya lo tenemos, lo que lo que tanto tenía lo que solo tenía la madrastra de de Blancanieves ya está aquí y pronto va a estar a disposición de todo va a ser el, el, este espejo, esta realidad aumentada nos va a tomar las medidas por así decirlo, uh -huh. y entonces delante bien. de nosotros nos va a ir pasando, digamos, todo el muestrario que ya existe en la Tienda, Está ¿no? bien, bien, porque yo tienda. me imaginaba que coges y te pones con el espejito y dices, espejito, quiero la talla 38. Y el espejito claro. te dice, Ay, no te, te cambie, vamos, no, ni de coño marinero. <risa> La operación bikini va a ser divertida también, sí. Bueno, pues lo que nos hace es, es um, eh, ir probándonos sin necesidad de cambiarnos, sin necesidad de estar en un sitio cerrado, podríamos eh, eh, ir probándonos todo tipo de, eh, de ropa que nos venga bien, nos apetezca. Yo esto, lo, tal y como nos lo explicaron en aquel momento, claro, a mí me surgió en aquel momento una duda, que no, no como hermanos muchos y todos desconocidos, me dio vergüenza <risa> comentarla, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser la ropa interior? <risa> como no la vamos a probar allí delante? ¿no? Digo yo que habrá unos sitios... ¿No? Sí, un poco. Claro. Bueno, <risa> claro. eh, eh, el, el otro día vi un trocito de, bueno, la verdad es que no lo había visto, la vi entera. lo de resacor en Las Vegas y salía uno con un gallumbo muy raro, que es como claro. un taparrabos y un tanga detrás. <risa> pues eso, pero, claro, si no hay una cierta pero, eh, intimidad, sí probarte estas cosas pues bueno bueno hay hay a día de hoy hay veces no sé a vosotros os habrá pasado que en, en los probadores actuales estos de cortina Todos los días, no de sí. no de eso no de, de cortina hay veces que no corres bien la cortina o que alguien no ha corrido y entonces tú al ir a probar al, al ir a meterte al probador, se ve pues todo por el la mundo. cortina se, se ve el espejo y en el espejo se ve reflejada la persona ¿Ah, sí? que en ese momento sí. se está te probando o te, está, o, cosas... o, o, o te ocurre a ti, ¿no? Te puede ocurrir, de hecho hay mucha gente que es esto siempre va acompañada de alguien y entonces ese entonces alguien desde que fuera lo que hace la cortina la pone la extiende lo más que puede ¿no? No, pero, pero pero es que además hay otro problema añadido y es que eh, la ropa interior o sea por ejemplo el, pero eso se prueba por eso te iba a decir que no bueno, por ejemplo no prueba, la, en no, las yo creo las, no la, las ¿no? mujeres ¿Sí? los sujetadores y eso sí, ah, eso sí. sí pero la, la, la parte, parte de abajo sí. dicen te lo llevas y no se cambia claro claro yo creo que eso además ahora evidentemente con todo todo, todo esto no la eh, eh, ese tipo de pruebas no se pueden hacer pero bueno con, con, con el, estos espejos de realidad aumentada si ¿sí se puede podrán claro. hacer, te metes en una zona un poco todos más los íntima modelis. y te pones todos los modelitos, este tanga me viene bien, este no sé qué, este eh, eh, conjuntito está adecuado, este pantalón eh, fit está bueno. Claro, y el Claro, y te, y, y, y te podrás además probar con mucha más rapidez más cantidad de ropa virtualmente. Y una vez que tú sepas cuál es la que te queda, la que te gusta, la que te combina y todo esto, pues ya, pues me llevo este bañador, me llevo este bikini, me llevo este claro. ropita, me llevo esto y tal, y directamente ya sabes eh, cómo te queda sin necesidad de tener está, que probar. Está muy bien, porque tú fíjate que subidón, a lo mejor alguna cosa que jamás te hubieses pensado que te iba a quedar bien, como claro. es virtual, te colocas ahí claro. en el espejito y te, y te ves te estupendo. Cantidad, cantidad de, de ropa. Yo me imagino que como ahora en muchas tiendas ahora lo que te dan es un máximo de cuatro o cinco prendas para probar. En esto lo que te darán será un... Tiempo máximo porque si no habrá gente que se pruebe la, la, la tienda entera virtualmente y se tire allí el horario claro, entero. ¿no? Bueno. Eh, otra otra cosa que ocurrirá con la ropa, la forma de comprarlo, eh, esto ya existe o, o está empezando a existir con ropa deportiva. Es la ropa deportiva que tiene ya eh, una tecnología eh, incorporada que te va diciendo, por ejemplo, hay, hay calcetines eh, deportivos que ya te, te dicen en qué eh, punto eh, talonas a la hora de correr, en qué punto hay más presión y todo esto para tu, corregir tu forma de entrenamiento. ¿no? Ah, ¿eh? Eh, esto en la ropa de calle más adelante se, va, se irá extendiendo. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Que de momento ya hay una serie, un, unas cuantas marcas, además de las importantes, que ya están fabricando y están haciendo este eh, tipo de, de, de prueba para ropa de calle, pero lo que ocurre es que de momento es muy cara si por ejemplo una prenda que ahora pueda costar vamos a suponer 100 euros con esta tecnología incorporando este tipo de tecnología eh, podría salir eh, eh, doblar su precio incluso llegar a los 500 euros a quintuplicarse dependiendo el tipo de tecnología Pero que no, tú quieras no has, o que tú necesites si no, quieras ¿no, ¿no te Saquetas acuerdas inteligentes. Ja Javier por sí. ejemplo que para intentar un poco subvencionar estos eh, gastos que había esa especie de paneles que te sí. colocabas en las camisetas, con lo cual si te vale mucho, pues mira, metes ahí el anuncio y sí, ya claro. bajas, bajas el precio. Pues se pues, podrá hacer, por ejemplo, los, los ejecutivos podrán llevar unos trajes de ejecutivos que intercambian directamente entre ellos las tarjetas de visita que están digitalmente confeccionadas, ¿no?, para, para eh, eh, intercambiarse esa información de la empresa, ¿no? Y, sea, y, que, y, ¿Qué conversación en ejecutivos? ¿me das es? tu tarjeta? ¿Tu toma mi tarjeta. tarjeta. <risa> y, y ahora se va a decir, ¿me das tu chaqueta? Tu chaqueta, ¿no? Eso me pasa. Me, tú, le, eh, dile a tu chaqueta que me pase tu información, ¿no? Sería claro. un, poco, un poco así, ¿no? Entonces son serán textiles eh, muy avanzados con circuitos entrelazados en los a los que m, podrá conectarse diferentes aplicaciones, bien por Bluetooth, bien por, por Wi-Fi, y será una ropa diseñada para controlar una serie de datos corporales y también en el tema de salud, eh, poder uh -huh. eh, personas enfermas que necesiten en una monitorización más adecuada más, inter, más in, eh, intensa pues podrá esta ropa llevar es monitorizado y poder mandar claro, tú, esa, esa información al médico constantemente te, o algo así ¿no? imagínate, Pero, te está saliendo o sea, te, eh, tienes ansiedad Te está claro. demasiado el corazón. Estos no, apuntos. pero por ejemplo, mira, eh, el, lo, el problema de, del cáncer de piel con el tema de la de, del sol que tomamos tantísimo en este país, pues ya habrá habrá eh, prendas que eh aprenda, o sea, que te digan si eh, no debes de tomar o si debes de to seguir tomando el sol, eh, eso eh, te analizará, no uh -huh. te podrá decir, eh, por ejemplo, sabéis que, que el, el uno de los datos externos es que aumenta el número de lunares que pueden ser venenoso o maligno ¿no? entonces esta ropa sí te podrá decir pues te han salido más lunares ve al médico te, te, te podrá advertir de estas cosas que a lo mejor eh, te pasan desapercibidos y, y en este tipo de enfermedades eh, la precocidad del diagnóstico sabéis que es importantísimo y la ropa para eso podrá ayudar muchísimo ¿no? Uh -huh. todo esto y todo eso lo podrás eh, controlar desde tu smartphone con un simple gesto y, y, y no solo para ir más chulo vestido sino también claro se abre un mundo de la tecnología eh, en que podemos podemos llevar encima, que ya lo hacemos con, con los eh, relojes inteligentes, pero además ahora lo, lo llevaremos en, encima en cualquier lado, en cualquier eh, prenda. También en los gallumbos, eh, los, los gallumbos Smart. ¿Es todo domótico? Los gallumbos Smart, los gallumbos ver, Smart estarán eso. de moda en el futuro. así ¿Ah, Claro, Smart? porque... Sí, porque te podrán qué decir, o sea, ya, ya podrá, pues, si te aprietan, no te aprietan, dónde, ah. cómo, cómo más cómodas en qué posición tienes que ir acomodado. O, o, o, tú, o tú imagínate que a lo mejor detectan que te ha gustado alguien porque te empieza a palpitar mucho el corazón o te pone, no sé, un poquito colorado tal y dice... Ponte más sexy. Claro. <risa> <A te risa> favor, ¿Sabéis otra cosa que también en, en el futuro, y ya que, bueno, todavía no existe, pero están también son los escaparates de las tiendas, los escaparates virtuales. Es decir, cuando la tienda esté cerrada, por ejemplo, los escaparates, tú ves un maniquí, un modelito, y los escaparates tú podrás interaccionar con ellos para probarte esa ropa que estás viendo en el escaparate y eso probártela mm, en, desde la calle cuando ah. las tiendas están cerradas, es decir lo mismo que haces dentro con esos espejos virtuales, habrá espe eh, eh, escaparates eh, de esta tecnología que hemos comentado, en realidad aumentada y entonces podrás comprar online eh, desde la calle, aunque la tienda esté cerrada sin necesidad de de, de ver de, de hacer como se hace ahora, que las tiendas online no cierran evidentemente, pero tú sí Si tú vas por la calle y vas de tienda, podrás ir, digamos, ir de tienda, pero cuando estén físicamente cerradas y probarte allí en, en ver cómo te queda en ese modelito en la propia calle directamente, como podrás hacer en el qué futuro. Qué moderno, qué moderno. Y la forma cibernética de, de ir guapo, guapo, de verdad. Lo que pasará en ese futuro, bueno. Y cambian eh, las cosas, eh, cambian los métodos, eh, pero no el final. El final es no, el final cuesta final es, tanto. Eso no dinerito. cambia. Eso sí, pagar, pagar, no pagaremos con dinerito. Pues claro, claro Serán claro. todas las transacciones que ya se están imponiendo con el móvil, con dispositivos. Pero eh, que es eh, dinero igual, ¿eh? Y, y, y todo por eh, aplicaciones, por sensores biométricos, que sabrán que, y quién es el que paga. Y ahí tendrá con la huella, como ya se puede hacer con muchos móviles, etcétera, etcétera. Pero ya el dinero físico, incluso el de, el de plástico, las tarjetas desaparecerán en breve Fronteras en el futuro con Javier Seveano, Javier, muchas gracias Un beso A vosotros, Nos vemos en el futuro <risa> Y escuchamos uno de vuestros relatos el que escuchamos esta noche se titula, se llama Causante Somos los causantes de todo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 están dentro de la iglesia de la cienciología. Todo esto lo decimos por lo siguiente. Y es que en el próximo tramo de programa vamos a escuchar y vamos a entrevistar y vamos a tener al presidente en España de la iglesia de la cienciología. Por flor y las rosas, los vientos es hasta las 4 y media de la madrugada. Hemos tenido a Pereo Moros, hemos conversado con Miguel Ángel Ruiz de conspiraciones, hemos tenido Tartulia Zona Cero, Ecos del pasado, Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro y todavía quedan cosas por delante. Ahora Saray Turbide nos cuenta la actualidad, lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, en donde va a estar la rosa de los vientos tras las noticias y la información hasta las cuatro y media de la matrimonio. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las cuatro y media de la madrugada en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora vamos a conocer algo sobre la iglesia, la religión, la polémica de la cienciología. Vamos a estar con alguien que lo sabe absolutamente todo sobre eso, porque es ella, es la iglesia, es su presidente. Es el grupo religioso más poderoso y polémico. O Se dice muchas cosas en él, pero ¿cuál es la verdad? Se lo vamos a preguntar al presidente en España de la Iglesia de la Cienciología. Presidente en España de la Iglesia de la Cienciología y también representante ante las instituciones europeas y la ONU. Iván Arjona. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno y Silvia. Muchas gracias por... Por tenerme en vuestro programa. Buenas noches. Iván, siempre que se habla de secta, siempre que se habla de grupos peligrosos, sale la colación la Iglesia de la Cienciología. Eh, ¿Qué tienes que decir ante esto? Pues que, mira, lo que he ido observando es que mmm, hablar de Cienciología con respecto a cualquier tema, eh, nos guste o no nos guste, vende. Entonces nos meten por todos lados, ¿vale?, También es verdad que somos un grupo religioso, me has halagado al decir que es uno de los más poderosos del mundo, yo creo que estamos un poquito lejos todavía de eso, pero bueno, está bien que se nos vea un poquito así también, creo, ¿no? Pero al ser tan nuevos, eh, tenemos 60 años como organización, eh, hay muchísimo desconocimiento. Y, y bueno, yo creo que eso, pues eh, bueno, gracias a las tecnologías, pues lo vamos a ir por, eh, resolviendo un poquito mejor, pero. Pero bueno, creo que quiere a trabajo, ¿no? A los cristianos los tiraban a los leones y a nosotros no nos han hecho nada de eso. Así que no nos podemos quejar. Esta noche han sido, van los premios Goya, la gran gala del cine español. Una de las personas importantes de nuestro cine es Penelope Cruz, que estuvo casada en el pasado con Tom Cruz, miembro muy destacado y muy conocido de la Iglesia de la Cienciología. En otro matrimonio suyo con Cathy Holmes, él tuvo un hijo y se comentó, hubo muchas informaciones en ese momento sobre el hijo de Tom Cruz y Cathy Holmes. Que Bebía la, la placenta del niño, eh, del embarazo. ¿Esto es real? que va, que va, que va, Bruno, de verdad. Yo la verdad, si, recuerdo la primera vez que me lo preguntaron. Es que eso salió en todos los sitios, y, ¿eh? Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. Me, me lo preguntaron y yo me quedé, digo, pero por favor, qué asco, ¿no? Y, o sea, yo llevo ya 23 años en cienciología, como comprenderás, he leído eh, muy buena parte de nuestro material, eh, de todo, y jamás he leído en algo por el estilo. Pero, sin embargo, fíjate que curioso, vinieron unos estudiantes de la universidad a hacerme, creo que era de la Complutense, a hacerme una entrevista y al final uno de ellos se me, me saca fuera, mí, por favor, te quiero hacer una pregunta, y me hace esta pregunta. Le digo, mira, de verdad que no tiene nada que ver. Y me dice el chico, me dice, mira, te lo pregunto porque tan raro no es. Dice, en Canarias hay hospitales donde las comadronas la ofrecen. Digo, qué barbaridad. Pero bueno. Pues pero ¿De que, dónde salió esa ido. información? ¿Por qué se dijo eso? ¿O ah, por qué pues... crees que se dijo eso? Yo lo que he leído, lo que he leído es que alguien le hizo esa pregunta al propio Tom Cruise uh -huh. y él hizo una broma al respecto y esa broma se convirtió en una verdad. ¿Sabes? O sea, él comentó en broma que eh, bebía la placenta, ¿no? Sí, o algo, algo por el estilo, ¿no? Pero es que sí. el jefe de la iglesia de la teología, eh, la persona que generó el movimiento de Ron y Hobart, eh, contaba ¿Sí? cositas un poquito raras, ¿eh? Bueno, también es verdad que se dicen muchas cosas que él contaba, que luego incluso en los tribunales se ha demostrado de que él no había dicho esas cosas. Eh, pero también es verdad, y, y tú lo sabrás bien, Bruno, que, que él escribió ciencia ficción también, sí, ¿sabes? Bien. Y entonces, claro, eh, hay gente que utiliza los escritos de ciencia ficción de Hubbard para decir que eso es cienciología y, y eso era, pues eso, ciencia ficción. Pero ¿cuáles son los, los dos más? ¿Cuáles son los atractivos que tiene, por ejemplo, la, la Iglesia de la Cienciología frente a otra religión y por qué atrae eh, a ciertas personas relevantes como actores y actrices que, que hemos comentado? Mm -hmm sí mira dogmas como tal como tal eh, no hay vale pero si te refieres a lo que a lo que cree el común de los cienciólogos sería muy simple en primer lugar que somos seres espirituales que vamos que, que tenemos mmm, más allá de una sola vida ¿vale? luego que que, que las capacidades de, esto, de nosotros como seres como almas son infinitas, pero están muy dormidas, ¿vale? Por los errores que hemos cometido en esta y en otras vidas, al final las capacidades la vamos mermando, ¿no? Y otro muy importante, y es que la naturaleza del ser es buena. El ser no nace malo, el ser es, es bueno. Lo que pasa es que, pues bueno, a veces hay que reencontrar esa bondad, ¿no? Y la diferencia, digamos, o el plus que tendría con otros movimientos religiosos Es que, bueno, es muy moderna y está muy enfocado al manejar el día a día, ¿no? Es más práctica, tiene mucho filosófico y místico, pero pero la base principal es muy práctica. Y entonces, claro, al aportar aportar soluciones del día a día sin tener que creer, pues eh, genera muchísima atención y curiosidad, ¿no? Tanto de personas famosas como de la mayor parte de ellas que no son famosas. Sí. Uno de los eh, fundamentos eh, teóricos eh, vuestros, y eh, lo has mencionado, es la reencarnación. Eh, si volvemos aquí, ¿para qué se hace tanta ostentación del poder y de lo que se tiene? Por ejemplo, me estoy acordando de lo que tiene y de lo que enseña y de lo que muestra uno de vuestros eh, miembros eh, muy conocidos como John Travolta. Sí. Eh, bueno, yo creo que eh, es, son más eh, humildes que muchísimos otros artistas, ¿eh? desde mi punto de vista, por lo menos. Pero, por ejemplo, a veces nos dicen no, es que tenéis unos edificios que son la leche. Y es verdad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero también tenemos muchísimos otros que todavía no los no son la leche, ¿no? Pero yo yo digo una cosa. Si yo voy a invitar a la gente a conocernos, voy a invitar a la gente a que se evada de, de sus problemas, de las cosas que quiere resolver y demás, si lo llevo a un sitio que es cómodo, que es limpio, que es bonito, que en invierno tiene calefacción, que en verano hay aire acondicionado. Hombre, pues que menos, ¿no? Otras filosofías prefieren, eh, pues yo qué sé, hacerlo de una forma mucho más austera. Pero yo creo que a día de hoy, en el siglo XXI, eh, pues hay que poder dar a elegir a la gente, ¿no? Sí. Cuando presentáis en sociedad en vuestra sede en Madrid, en España, eh, hubo muchos eh, comentarios eh, por lo espectacular del edificio, por su presencia y por su ubicación, por todo. Eh, es una gran sede, ¿no? Sí, es una, es una sede que tiene eh, 5.600 metros cuadrados y está ahí al ladito del Congreso de los Diputados. En pleno centro de Madrid. Eh, Algunos se preguntarán, ¿de dónde sacasteis el dinero? Pues mira, te lo voy a decir, eh, hay una asociación que se llama la Asociación Internacional de Cienciólogos, que son cienciólogos de todo el mundo y todos ellos fueron quienes aportaron para poder comprar y renovar ese, ese edificio. no Si hubiera sido con los cienciólogos españoles, no habríamos podido hacerlo. Los ferigreses, por ejemplo, Iván, tienen sí. que aportar sí. cuotas fijas para seguir siendo miembros de la Iglesia de la Cienciología, porque, por lo que estamos comentando, la financiación tiene que ser muy grande a lo largo de, de todo el mundo. Entonces, eh, si los feligreses tienen que aportar, ¿además qué, qué otros eh, apoyos o financiación recibís? Mira, no recibimos eh, apoyo financiero externo a los feligreses, ¿vale? O sea, todo no, es autofinanciación. Eh, no hay cuotas fijas eh, mensuales ni anuales sino que eh, cuando Java desarrolla cienciología o Scientology, como lo llamamos ahora, porque es el nombre original, eh, pues lo hace en Estados Unidos. En Estados Unidos ninguna de las iglesias vive subvencionada por el Estado. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace? Pues bueno, hay una serie de servicios de la iglesia que son completamente gratuitos y otros pues que tienen unas tarifas. Que tú quieres hacer un curso X, pues tiene una tarifa. Que no lo quieres hacer, pues no pagas la tarifa. Y hay gente que, pues que, digamos, hace aportaciones, donaciones a la Iglesia constantemente, de acuerdo a sus posibilidades, y otros que te hacen una donación cada dos o tres años. Y, por ejemplo, se ha aprobado hace muy poquitas horas ese, ese sueldo mínimo interprofesional, ese sueldo de 950 euros. Una persona sí. que gana 950 euros y que pertenezca a la Iglesia de la Cienciología, ¿eh, ¿cuánto invierte en su creencia? Más o menos, ¿eh? Pues mira, eh, pues lo hay de todo. Hay gente que a lo mejor puede hacer 50 euros al mes o algo así y otros que a lo, mejor en, a lo mejor en un mes hace, porque ya tenga ahorros o lo que sea, pues puede aportar 500 o 1.000 euros o algo así y luego no vuelve a donar nada más. Uh -huh. Luego hay otros, a ver, esto es como todo, ¿no? Si a uno hay una una actividad que le funciona, que le gusta, lo que tengas que invertir, bueno, es igual, no sé si requiere mucha inversión, pero otras actividades, ¿no? Sí. Al final, si a uno le va dando resultado, le va yendo mejor la vida por aquello que está haciendo, pues, eh, pues puede invertir más, ¿no? Y uno se le gastan sus dineros en hipotecarse para comprarse una casa que no van a pagar en toda su vida. Uh -huh. Y otros, pues, pues pues lo invierten o en Cruz Roja, o en Manos Unidas, o en la Iglesia de la tecnología. Por ejemplo, lo puede invertir, pensemos porque qué se ha dicho, ¿no? En sí. vuestras máquinas de la verdad, en el emeter. Por ejemplo, eh, que no es una máquina de la verdad, aunque sí. que se la compara con ello, sí. Sí, el, el emeter, <coughs> que sirve para medir los cambios mentales de la persona, ¿vale? Eh... Solo una persona, solo una persona que se va a dedicar a ser ministro de la Iglesia para ayudar a otros, digamos, con el asesoramiento espiritual, que le llamamos auditación, del latín audire, que significa escuchar, solo esas personas necesitan uno de ellos. Y si son personal de la Iglesia, no tienen que comprárselo, o sea, no, no, no lo adquieren, ¿no? O sea, es, es una, un número de personas eh, muy pequeño en comparación con el total, ¿no? ...pero, por ejemplo, una persona que se acerque por primera vez... ...a la Iglesia de la Cienciología... ...yo sí. recuerdo haber visto, y no hace mucho... ...reportajes en el que prácticamente solamente... ...casi por intentar saber un poquito más... ...ya se le estaba ofreciendo un curso que ese curso lo tenía que hacer, ya tenía que estar también desembolsando X dinero. Era un, uh -huh. un reportaje periodístico. Eh, ¿Eso sí. es así siempre? siempre a la, no, no solamente una mínima información, sino uh -huh. estar un poquito más más e integrado, o por lo menos saber de qué va. ¿Tiene que ser siempre a través de cursos? No, puede ser también a través de, de, de libros, que estamos de nuevo, o puedes adquirirlo, comprándolo, ...o puedes acceder a, a ellos a través de la Biblioteca Nacional... ...u otras bibliotecas locales... ...que hicimos una gran campaña... ...en la que los mandamos a todos los sitios... ...a todas las bibliotecas... ...algunas los habrán cogido, otras no... ...pero nosotros hicimos esfuerzo para que todo el mundo pueda hacerlo... ...y luego por ejemplo tenemos... ...hay 19 cursos... ...que uno puede hacer online, gratis... ...desde su casa, desde su móvil... ...y sin, sin tener que temer a que... ...ay, me van a pedir que haga más, que haga menos que sabes, Entonces ya hay cursos sobre comunicación, sobre relaciones, sobre organización, sobre la existencia, y que hay ciertos niveles, digamos, es, es básico, ¿no? Claro. Pero eso ya te da para saber si es algo que va contigo o no. ¿Y si para va contigo vas a invertir más, y si no va contigo pues vas a, a otra cosa maliposa. ¿Y, ¿Y para ser el miembro de pleno derecho tienes que estar haciendo cursos eh, constantemente? No, no. No, la verdad es que no conozco muchos cienciólogos que hacen cursos de vez en cuando, pero vienen a apoyar las actividades de la Iglesia de prevención de drogas, por ejemplo, de educación en derechos humanos, y ellos se sienten tan cienciólogos más que otros que a lo mejor están haciendo cursos todas las semanas has hecho prevención en derechos humanos en eh, derechos humanos, un curso eh, ¿en qué derechos hay que leer la cienciología? Eh, ¿cuáles hay que defender? porque es uno de los fundamentos una de las cosas que dijo eh, Ron Javar, vuestro eh, sí. fundador eh, que había que luchar por ello pero mm, mm -hmm. llama un poquito la atención que una persona que decía que estaba en contacto con seres de otros mundos eh, dijera eso, ¿no? Pero, pero mira, yo es que como tú bien sabrás, eh Mm, es un poco extraño pensar que estamos solos en el universo pero bueno, creo que hay gente que lo puede creer también sí, sí, sí Indepe claro. independientemente de que uno sea cienciólogo o, o no, ¿no? eso es eso es indistinto, ¿no? a ver, se entonces, puede tener y cualquier creencia sin ser cienciólogo eso efectivamente sí, sí, sí, sí. efectivamente, ¿no? entonces ahí solo los gobiernos los que invierten miles de millones de dólares en buscar vida en otros sitios ¿no? Entonces, Ronald Jugar decía que los derechos humanos tienen que hacerse una realidad, no un sueño idealista, simplemente, ¿no? Y entonces lo que promovemos son los, los que hay reconocidos, que son los 30 derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, a la educación, pues a la no discriminación, ¿no? Porque entendemos que, que uno... Mientras no se dedique a hacer daño a nadie, pues oye, que crea lo que, pues lo que le llene, ¿no? lo que al final le haga sentir esa paz interior... Que todos buscamos de alguna manera. ¿Y en qué creéis eh, vosotros? Eh, porque la cienciología es una religión, está establecida como tal, está en el registro de entidades eh, religiosas, tenéis un dios, eh, eh, vais a misa, eh, a algunas misas especiales, algunos eh, templos en esa sede en Madrid sí, o en cualquier otro sitio, eh, ¿cuál es eh, el corpus de creencia de un cienciólogo? Mira, hay, el corpus de creencia lo puedes encontrar en 18 libros. Es una burrada, ¿vale?, de, de material, te quiero decir. Pero, eh, por ejemplo, tenemos eh, servicios dominicales eh, en los que se leen artículos de Anorana Hubar, hay una oración. Eh, nuestra visión de Dios, eso es, me alegro mucho que me lo preguntes, porque es muy, eh, digamos, subjetiva. Es decir, no hay una definición exacta en cienciología de cómo tú tienes que ver Dios sino sí. que tú mediante tu propia experimentación estudio tú vas llegando a tu conclusión de cuál es tu relación con eso que llamamos Dios con lo cual eh, eh, no tienes por qué creerte nada, no es que yo te digo, no, pues ahora Dios es así, con barba blanca va a venir la semana que viene o ha estado aquí hace dos años o va a hacer esto, va a hacer lo otro, no, no o sea, tu relación es completamente personal ¿Y eso qué significa? Tener una relación personal con Dios. Porque se puede decir, pero uh -huh. ¿cómo se ejecuta esa relación? Claro, eso ya entramos en el tema místico, son cosas difíciles de explicar con palabras, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí mi relación con Dios, uh -huh. pues para mí van Arjona, según mi entendimiento, que luego otro sincero igual lo puede entender distinto, ¿vale? Para mí... Una relación eh, buena, correcta con Dios es preocuparme eh, a día a día por la sociedad, por lo que pasa a mí, a mi familia, a mi grupo, a la sociedad en general, al universo, los animales, las plantas, y tratar de hacer lo mejor posible para beneficiar todas esas áreas. Eso es para mí. ¿Por qué? Porque yo creo que de esa manera voy a llegar algún día a entender lo que es Dios, ¿no? Yo no te voy a decir que ahora ya tengo claro lo que es Dios. Tú bueno, inicio, yo, eh, digamos, estoy en ese camino, ¿no? ¿Es un Dios eh, idéntico, similar, o es el mismo Dios eh, de los cristianos, no? Podría perfectamente serlo. Sí. ¿eh? Mm. ¿Tú en inicio, Iván, cuando te eh, eh, no sé, te interesaste por la Iglesia de la Cienciología? ¿Anteriormente mm -hmm. eh, pues eh, practicabas eh, otra religión? ¿Qué fue lo que no. te motivó? ¿Qué yo... Fue... Uh -huh. Mira, yo era ateo. Yo era, yo era de los que pensaba que la religión era lo opio del pueblo, pero así de duro. Uh -huh. Y luego eh, yo vi que eh, con los servicios, con los cursos, con los estudios de la Iglesia de Enciología, mis padres salvaron su matrimonio. Y entonces dijeron, ostras... O sea, perdona, es... primero fueron tus padres quienes acercaron a la Iglesia. Sí, sí, sí pero yo tenía 17 años. Ahora, ahora tengo 40 que además los acabo de cumplir hoy. Ah, pues y, mira, feliz ah, cumpleaños. Muchas gracias. Y, y, y con 17 años el matrimonio de mis padres se salvó. Y entonces yo dije, ostras, pues esto va a ser que como mínimo es funcional. Sin entrar a que si es religión o no. Como mínimo es funcional, funciona. A mis padres les ha funcionado. Entonces me decidí eh, interesarme yo personalmente. ¿no? Y vi que me daba herramientas para para ayudar a otros, para comunicarme mejor, para poder entender mejor a los demás, ¿no? En, en las cosas que les suceden en la vida. Porque muchas veces nos ponemos a juzgar lo que les pasa a otros y, y claro, y sin entenderlos. Y ahí cometemos, muchas veces cometemos muchos errores y yo he cometido muchos errores. De todas formas, eh, me pregunto, eh, sin ninguna acritus, eh, te lo crito. Sí, sin problema. Eh, cuando en un medio de comunicación, sea cual sea, Eh, yo lo he sí. hecho y me ha pasado, pero eh, sí. cualquier persona que haga una afirmación un poco crítica sobre la Iglesia de la Cienciología, en radio, en presa, en televisión, enseguida mm. estáis eh, llamando a ese periodista, a esos en medios. ¿No, mm, eh, ¿no utilizáis un poquito la coacción con la gente? No, a ver, yo creo que, mmm, Bruno, si, si tú le abres la puerta a alguien y te pega un puñetazo, eso duele. Entonces, tú seguramente la segunda vez no le vas a volver a abrir. Uh -huh. Pero es que si te pegan una zancadilla sin que tú le hayas abierto la puerta a nadie y demás, tú vas a, eh, lo lógico sería que llames a esa persona o hables, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? porque has hecho esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo eso. Puede ser que alguien lo haya hecho de forma más apasionada que otros, ¿vale? No te digo que no Y como lo haya recibido el periodista Pues cada uno pues tiene sus circunstancias ¿no? Pero yo pienso que Que si todo el mundo Cuando se habla mal de nosotros O se dice algo que es incorrecto Simplemente no se tiene por qué ser malo Llamar a la otra persona Y tratar de aclararlo De la mejor de las maneras Yo creo que si todo el mundo hiciera eso El mundo iría un poquito mejor ¿eh? ¿Y no entiendes que eso puede dar Un poquito de miedo a la gente? Pues es que el problema es que a la gente le da miedo hablar y comunicar. Mm. Es ese es ese uno de los problemas de esta sociedad, por los cuales no se resuelven muchas muchos problemas. Y creo que tenemos que ir perdiendo en el miedo. Y que si un día tú y yo nos hablamos y nos levantamos la voz, oye, que, que no pasa nada. O sea, que mientras sigamos comunicando. Y, y podamos entendernos y ponernos en el lugar del otro, y no tenemos ni siquiera por qué llegar a estar de acuerdo. Pero el hablar, el comunicar, siempre bueno. Evidentemente, hablar de forma amable, distendida, pues siempre es mejor y más placentero para todo el mundo, y es a lo que deberíamos aspirar. Sabes, Iván, que mucha gente eh, tiene el concepto de vuestra iglesia como una secta, y que me imagino que al igual que otros grupos religiosos, pues también eh, muchos miembros se han separado porque a lo mejor no, no se han sentido comprendidos o no han tenido uh -huh. esa empatía con, con la familia o a lo mejor muchas veces sí. eh, incluso las propias iglesias arropan tanto a esos ferigreses que llegan de nuevas como que parece que les están apartando de, de la familia habitual. Eh, me imagino uh -huh. que habréis recibido denuncias también en, en algunas ocasiones ¿Cómo resolvéis estas cosas? Pues mira, yo llevo, desde que yo llevo encargándome eh, de, de, de velar un poquito por la buena administración de la Iglesia, que es desde el año 2002, lo que hacemos es tratar siempre de poner en comunicación a los familiares. Porque es verdad, es verdad que cuando una persona que está en la vida, en la sociedad, necesitada de, de algo, de amor, de cariño, de atención, vaya al grupo que vaya ya sea religioso, asociativo, educativo y tal, y encuentra ese cariño, pues a lo mejor empieza de modo propio a, a, a criticar lo que tenía antes, ¿no? porque Por eso ha buscado otra cosa, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo creo que no, no debemos permitir que las familias ni los amigos se separen porque una persona crea una cosa distinta o vea la, la vida de una forma distinta. Yo creo que lo mejor es siempre tratar de abordarlo. Ahora, lo que no puedes hacer tampoco es que si alguien te está machacando diariamente, no le vas a seguir abriendo la puerta. Iván ¿No? Arjona, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu valentía en contarnos eh, aquí, se han dicho cosas sobre la Iglesia de la Cienciología que tú presides en España, y bueno, pues eh, es agradecer, eh, por supuesto que es eh, de agradecer que te des eh, la cara y que estés esta noche con nosotros. Iván, muchas gracias. Pues... Muchísimas gracias a Bruno, Silvia y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos Un saludo pues Que cada cual juzgue se convence o no el presidente en España de la Iglesia de la Cienciología acusada, muy acusada de secta bueno, hay muchas cosas extrañas que cada uno opine lo que quiera yo tengo la mía yo no me metería ahí pero bueno Vuelve la rosa de los ventos, vuelve el próximo sábado por la noche a las 12 de la noche, las 11 en la Comunidad Canaria. Gracias. Besitos, buena semana.